El futuro, el dinero, el amor y el Sancho. Nada, mi amor, ya te voy a explicar. Él es mi primo, el de China. Todo lo averigua José Isaías en Pregúntale al Tarot. Con Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia, buenos días! Con un día lluvioso en este 4 de diciembre, lluvioso acá en Los Ángeles. Mucho cuidado, la gente que va a las carreteras, se reportan ya a estas horas de la mañana, que son las 6.16 acá en Los Ángeles, por muchos accidentes en diferentes puntos, tenga mucho cuidado. Aquí lo acompañamos para que se vaya, hay como decimos en el rancho, matando ticucitos. ¿Qué es matando ticusitos? Matando ticusitos, es como, ahí se decía uno, aquí me voy matando ticusis. o eh, eh, ticus es un pájaro, entonces cuando tú te ibas matando matar es decir, me voy al pasito, me voy despacio. La ¿Baboseando qué? Cuando tú ibas despaltando, ticusitos, vas con la resortera, te paras en un árbol, mirabas, tirabas una pedra y así ibas muy despacio. Entonces, ay, si usted se va matando, ticusitos, aquí nosotros lo acompañamos. No, nah, no se preocupe. Tanto. Es más, llámenos porque regresamos con Pregunta al Altar. Fíjate que está José Isaías con nosotros esta mañana lluviosa de 4 de diciembre con José Isaías. ¿Tiene usted una pregunta para José Isaías? y le altaró 8 dieciocho, 520, diez, cincuenta y cinco. O el uno ocho seis. Ya, ya estamos listos, ya está, José bueno, Isaías. Pues de una vez. ¿Cómo está, José Isaías? Hola, don Cheto, muy buenos días. Estoy pues aquí madrugando, ya que acá ya no son las cuatro de la mañana. Pues son ya andaste, eh. <risa> andamos en Hawái, andamos acá en Guayana. <risa> ah, usted de verdad de ya no de tiene usted aquí. vergüenza, ¿verdad? <risa> Porque Don Cheto? Venimos a trabajar, pero ah, ahorita, ya sabe, cuatro de la mañana al millón aquí listos esto. para contestar las no, preguntas del público. No de sé qué, o sea, es qué bonito que se pasee tanto este <risa> Oranda, aquí Oranda, ya te parece ya del gobierno de su edad. <risa> qué bueno, conozca pues la vida, no te como yo a tu amargado que no conoce más que de Lombicha a Glendil, es lo que conozco. Mire, Don Cheto, Don Cheto, hay una cosa que siempre he dicho nosotros eh, para aprender y educarnos hay de dos maneras leyendo y viajando entonces como a mí no me gusta leer entonces yo viajo pues sí y, y hay gente como yo que estamos fregados ni leyamos, <risa> ni <risa> viajamos Oiga, vamos a empezar que con el tarot, que le, háganle una pregunta a José Isaías, él, él es, es excepcionalmente bueno para esto de dar lectura a las cartas del tarot, así que hay que aprovechar que lo tenemos aquí. Voy a empezar con Silvia de San Bernardino, los números en cabina chino antes seis con Silvia. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Silvia, Silvia de mi querer, no te voy a rogar, igualito que no mueca. ¿Cómo está ¿Cómo estás Silvia? Buenos días, estoy bien, muchas gracias, ¿cómo están por allá? Qué bonito, por allá no, más o menos, pero aquí estamos bien, Silvia. <risa> Qué bien. Y tu pregunta para el tarot. Mi pregunta es, este tuve un, una pareja hace unos tres o cuatro años, terminamos porque siempre fue infiel, tenía una relación con una mujer casada por más de siete años, bien, mi nunca me di cuenta, este... Hace poco, como unos cinco meses, regresó para pedir una segunda oportunidad. Nos la estamos dando, pero no le tengo confianza. Siento que, que sigue con esa relación o en cualquier momento va a regresar. Y necesitaría saber si si me está siendo sincero esta vez o, o, o volvió a lo mismo. Perro que traga huevos aunque le quiebren ah, el hocico. Si piensa, ¿y ¿Cómo ve aquí José Isaías? Sigue en las mismas andadas el camarada. Sí, mira, Don Cheto, sale la carta de la indecisión y sale la carta del diablo, la fuerza menor. Este, hay muchas indecisiones ahorita por parte de ella. Yo veo que él vuelve a caer en las mismas andadas. No veo que haya mucha... Eh, sea, No es franco, veo por ahí algunas mentiras. Y por ahí dicen las cartas que se va a enterar ella de algo. Eh, sale la carta de la luna, se va a enterar ella algo durante la noche. Va a haber algo que va a enterarse o lo va a cachar o él se va a resbalar. Va a haber algo cuando la luna esté fuera, o sea, no durante el día, durante la noche, pero yo diría que se anduviera hubiera la señora Silvia con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vuelve a salir la carta del diablo, y eso viene siendo mentiras, vienen cosas que él guarda, no veo mucha franqueza, no veo que le esté hablando con mucha verdad. Entonces, yo le sugiero aquí a Silvia que se, la, que se vaya con cuidado, que se vaya con mucha precaución, porque no veo que vaya a funcionar esta relación, aunque hay interés por parte de ella, ella... Tiene fe de que le ha cambiado, pero desgraciadamente lo cheto, no veo cartas favorables y veo la carta del diablo. Ay, entonces yo creo que como dijo el chinampa... Perro Ay, no se va a mejorar no, mi eh. compa, vale, no se va a mejorar mi compa tú Ahora si te trata bien, hambre, dale chance. No, no, no, no, eh, no, no. Eh, no, aquí, no, ¿por qué no, no, no. hombre? ¿Cómo ¿Qué? vas a darle chance a alguien que te engañe? No porque te trata bien. Claro. ¿qué tal si la tiene como reina? No, como a este le perdonan pues, todo. Le perdonan todo. No puede ser la Por reina. Reírse, hacia ¿Qué, qué? <ríe> no te falta nada. ¿Quieres? Yeah. Un día le vas a decir la guerra, me falta todo, buffón. Claro. ¿Eh? No podrás ser la reina, pero puede ser la princesa. Ay, el eres un animal. Esta chava que habló. No, no. No, no, no, no. Le ponga no, depa, no, no. no paga nada. ¡Ja! Y hasta yo me voy con el morro. No, pues no, no ¿qué va a andar poniendo Departamento este hombre? No todavía? puede con su propia vida. Vamos no, ah, con Lisbeth, se amanecieron? Dice que le andan una mala racha. ¿Cómo está Lisbeth? Muy bien, Don Cheta, ¿cómo está? Yo ando bien, ya ve, andaba bien miedoso ahorita que venía manejando. Oiga, Lisbeth, sí, ¿cuál es su pregunta viendo. para José Sayas? Sí, mire, le, eh, le quisiera yo preguntar a José Ayas, verdad, es de que pues la mera verdad, ahorita todo nos va muy mal, verdad, con salimos de una para entrar, salimos de una para entrar a otra, pero quisiera preguntarle más sobre mi marido, es de que él ahorita pues este se quedó sin trabajo y y la mera verdad él comenzó unas clases. Quisiera yo ver cómo le va a ir en estas clases. Es de troque. de Quisiera troque, yo ver de si trocar, se, se metió lo de la troquero, a la escuela de troquero. Sí. ¿no? Okay. ¿Y, y sí. cuáles son los por ¿Desde cuándo les ha ido mal, de, según ustedes? Uh, desde que nos venimos a vivir aquí, a donde estamos. Y pues nada más nos estarán vigilando al momento que llegamos, nos vamos, ¿qué estamos haciendo? Es de una a otra y la mera verdad, pues, este... Pues no, verdad. Los carros, si se componemos uno, el otro se descompone. Vamos oh, a una salación voy a pues, allí. A sí. ver, José, ¿sabías qué sí. dicen las Chismoseations? Y miren, chingotas me dicen dos cosas. Una, le vi muy bien, sale la carta del triunfo, sale la carta de las de oros al revés. ¿Qué significa cuando la carta sale de las la, de oros al revés? Significa que va a haber triunfo, pero un poco retardado. La, aquí la clave es que no se me desesperen, pero si sí viene el triunfo, si sí viene el triunfo en camino, entonces vienen cartas muy favorables en el lado de la pregunta de su marido. Ahora, por el otro lado, yo sí sugiero que limpien la casa, don Cheto, porque en su casa es donde está una mala energía que ha sido, no sé si enviada por personas cercanas a la familia o vecinos, cual, cualquiera de las dos partes pudieran venir y está afectando a la casa. Entonces, aquí como dice ella, las cartas lo confirman, cuando no se va a descomponer un, un este, un, un, vehículo en su casa, se van a quedar sin trabajo. Cuando no se descomponen sin trabajo, van a, van a este a tener problemas familiares, y nos sale mucho la carta de la vigilancia. Entonces, como que lo están vigilando, como que lo están checando. Entonces, yo sí sugiero que limpien su hogar, Don Cheto, porque si sí hay una energía que no me gusta, que cuando no va a ser una cosa, va a ser va otra a ser hasta otra. que limpien, va a cambiar definitivamente eh, la suerte ¿no? limpia, limpia, y necesitamos al lado no, limpia la casa limpia la, por, porque <ríe> tienes que limpiarla no por la sal ¿eh? <ríe> oigan Chito, pero entonces ¿los, los vecinos son los que traen ahí en tierra a la pobre Lisbeth ¿Quién sabe? A ver, o familiares es así es, así es y se, veo aquí gente cercana okay. pudieran ser familiares o pudieran ser vecinos, pero veo gente que rodea a la familia de Lisbeth. entonces hay que, como siempre lo he dicho, no importa saber exactamente quién es el que nos está eh, enviando estas energías negativas, lo importante es protegernos y sí, limpiarnos, resolver. entonces aquí sí sugiero una limpia oh my God. en la casa, Ay, una limpia en casa, no limpia para ella o para el marido, sino una limpia que sea en el hogar. hogar, ok Ay, qué miedo que ni ah, en tu propia casa puedas estar a gusto no me señor vale. para mí qué para mí qué ah pero qué le hacen casa a los vecinos mira a la radio, mi vecino, vecino de vecino de alao tiene una casota de dos pisos con alberca y con jacuzzi Amoros. y con un barbillo bien grande tiene una camioneta tiene una camioneta de las de las Porsche Él, él maneja La mujer maneja una camioneta Porsche y, mi, y el vecino, el otro camarada Maneja un Audi ¿Y saben qué? ¿Qué? Son americanos gabachos ¿Y saben qué? ¿Qué Creo una? que me tienen envidia A ver, ¿cómo, ¿por qué le van a tener envidia? <risa> <risa> si tiene una casa con alberca y jacuzzi <risa> ¿De qué me perdí? Porsche? <risa> ¿Cuándo, no, güey. Regresamos con más preguntas La taró con nuestro amigo José Isaías de... 818-520-1055 es? Me está preocupando Don Cheto, ¿eh? la neta Don Cheto al aire Regresamos con más de Pregúntale al Tarot Abunda las llamadas esta mañana Señor, escoja a un suerto, una sortuda que en este momento gente que tenga le van a, a leer pregunta, las simosas. Mi esposo se mete al baño. No, Mi esposo mamá. sale, ya no tú, le puso tú, password tú. al celular. ¿Tú aquí? Le llegan mensajes y Me está engañando. Calla, no. calla. No, Oye y calla. Pues es va mucho en la vida. Oye y calla. ¿Okay? Qué bonitos consejos este. Vamos con este. Eh, eh, René, René tiene un vicio al casino, le gusta ir a apostar, mi compa. Mm. Y quiere hacer una pregunta a José Isaías. René, René, Grido Lina Mirudos, ¿cómo están, René? Muy buenos días, Gacheto, a usted y a todo su auditorio, a toda la gente. Estamos muy bien, gracias a Dios, aquí preocupados por un, un vicio, que digo, ¿cuándo, perras voy a salir de él. ¿Cuánto tienes tú que caerse en ese feo vicio de la apuesta? Mire, Don Cheto, ya desafortunadamente fue en el 2004 cuando empecé en ese mugroso lugar, ¿verdad? Y este económicamente iba muy bien todo. Ahorita, desgraciadamente, estoy en una situación terrible en deudas y todo. Y ya no la veo. Y quiero ver qué... Bueno, ahora sí que inconscientemente caí en ese vicio que estoy arrepentidísimo. Y quiero ver si voy a salir de esto. Ay, bueno. Ya buscaste ayuda, ves que ahí sale. Si tienes problemas con el casino, llámalo. Ah, no pero él es pero la mejor. Él va a querer preguntarle al tarot, ¿verdad? Mira, por lo pronto sí, te no, vienes todo. a jalar con nosotros, hablas mejor que el chino. La neta, eso le voy a preguntar si... No, de los mira, de y... aquí no Oye. va a salir de deudas, no, vez... no va a salir, pero nomás para que tenga la experiencia la vida. No, al contrario, Y se va a meter más adelante. <risa> José Isaías, ¿cómo ve aquí a nuestro amigo de vicio del casinenguis? Sí, mira, don Cheto, aquí veo carta del vicio, veo la carta del desorden y veo la carta del arrepentimiento este no veo que sea algo que le hicieron, que le pusieron o que me embrujaron o que me... hay muchos ahí Eh, historias que conozco que, que se justifican de que hay, a lo mejor me embrujaron, a lo mejor aquí no, aquí definitivamente para nuestro amigo René no veo que sea el caso, no veo embrujamiento, no veo hechizamiento para que él se vaya al vicio. Lo que sí veo es que le va a costar mucho trabajo, don Cheto, yo creo que aquí sí va a necesitar ayuda profesional para salir de este vicio. Lo que yo le puedo recomendar y las cartas nos recomiendan que le prenda veladoras a Santa Marta, Santa Marta es muy buena para alejar lo que viene siendo vicios, tanto vicios de juego como vicios de drogas o de algún otro eh, tipo de vicio, entonces yo le sugiero que aquí le, le prenda veladoras a Santa Marta para que le ayude a salir de esta, pero definitivamente veo que necesita ayuda este profesional, don Cheto, porque... Este, sale la carta, como le digo, del desorden y del vicio, que estas cartas juntas nos están diciendo que va a ser difícil, no pues, es imposible, pero va a ser difícil y le va a costar trabajo. ¿Por qué le digo? Porque veo ruina y veo destrucción, las otras dos cartas que saco es ruina y destrucción. Si ahorita no pone manos eh, a la obra en esto de retirarse del vicio, viene ruina económica sí, ruina. y viene destrucción de familia. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado en esto. Oiga, José Isaías, ¿qué le vayó a decir? Ya, este... Ganchito. Ay, qué feo ese vicio del casi. Pues cualquier vicio, señor, es feo. Todo es feo, pero allí sí, ahí estás con la esperanza de que vas a ganar y que, que ahorita sí, me, me parejo. que te recuperas? Oiga, José sea, Isarías, tengo una amiga que se llama Sofía. Ella nació el 525 del 77 y a ella le ha ido muy mal en el amor. Y quieres saber cuándo se le va a quitar esa esa cómo se dice esa salación. esa salación güey, ya de que no agarra pues el amor. La sabrosa. O sea, tirado al sí, sí, pues la mujer. va a decir si se aguanta, aguanta, señor. Si se aguanta. <risas> sí, está guapa ¿Cómo? Ella, ¿Cómo? ella, cómo Yo iba a decir si aguanta, ¿eh? créelo, señor. ¿Se aguanta? ¿Qué se proyecto? ¿Qué tanta si aguanta? Cowboys and Aliens. Don Cheto se iba a resbalar un poquito. Bueno, ¿Sí? este, definitivamente veo un año 2020 bueno para ella, en lo que viene siendo cuestión es sentimental y cuestión en, en el amor. Yo veo que esta rachita se le acaba y yo sí veo que viene una persona eh, que sentimentalmente va a empezar, no es la persona adecuada para ella, uh -huh. pero va a ser la persona que va a empezar a abrir como quien dice el canal del amor y de los sentimientos y de ahí van a empezar va a empezar ella a conocer más personas, la veo siendo mamá eh, Don Cheto, o le, o le veo un nacimiento muy cercano, o le veo un embarazo muy cercano, si no es ella, oh. va a ser alguien muy cercano a ella, pero le veo definitivamente que se le abre este próximo año que viene el, el camino del amor, así es que para que esté mm. tranquilita Que lo deje oh, venir y que deje fluir, nada más. ¿Le van a, a salir, pegar en la frente a la Sofía Líe, por chin, andar preguntando? No, no, no, no, práctica sí, pero hijos, no. ¿Qué abre el canal? Calio, no, jincalio. No. <risa> ¡Abre el canal, <risa> ándale! No estén de payasos. ¿Qué, qué palabras tan pues, ¿No dijo José Isaías que le van a abrir el ah, canal? canal y... el canal, el no, canal. Ay. Vamos a a otro canal. con María. María dice que a lo mejor ya está embrujada, ¿vale? Porque... Porque le dijo una persona que hace limpias que está embrujada. A ver, José Isaías, ¿cómo ve usted aquí a nuestra amiga? Don Cheto, yo no veo un Hola, Don Cheto, yo lo te... amo. Pérese, pérese. <risa> pérese. A ver, Mari, ¿cómo está María? Bien. No, es mi hermana, porque ya hasta se queda en la calle y todo. Okay. ¿Se queda en la calle? ¿Cómo que se queda en la calle? Pues sí, le vale, y no sé, se, se, se droga. Y que dicen que ya se empezó a hogar grande, que alguien la embrujó. Ay, señora, ¿cuál embrujo? La que trae embrujar que la anda está bien prendida la pipa lo que anda ah, si vale. al ¿Cuál, ¿Cuál embrujamiento, güey? Anda bien prendida la pipa lo que anda, mi. A ver. Su hermana cuántos años tiene? Mm, como 56 y ya de vieja agarró vicios, güeyes. Sí, ya mm. como a los 30, pero dice que está No, ya, 30, si no, ella, años. ella, ¿cómo, ¿cómo anda en el amor? ¿Tiene hijos, esposo? No tiene nada, nada. Nada. Ya está, cambió, creo. Cambió ¿Qué cambió. O sea, a ella le gustan las mujeres, el el bandero, bandero, pues... A poco sí? ¿Levando? Oye, ¿y su hermana este cómo era antes? Uno, oh, era estudiada, era contador público, muy con la nariz así para arriba, muy arreglada. Pero por Oye, favor, y, cristal? Cómo, y cómo, se, acabó. se acabó. ¿Cómo fue nadie? que empezó ahí en las drogas? ¿Tú tienes conocimiento? No, ella se vino para acá y ya cuando llegué ya andaba bien así. No manches. O las malas juntas, como dicen. Es que el vicio señor de las drogas cuando la pruebas y te gusta, ya chafía. Ah, wow, qué para qué palabras. Chino para qué es lo qué que palabras, palabras. profundas, profundas del chino. Es que el vicio de las drogas cuando la pruebas y te gusta, ya, ya chafía. Oh, es que wow, qué wow. Descubrimiento? todo un no, de verdad. Daniel Javif de la radio. Mire, qué palabras. Yo tan... tengo dos amigos, uno que se llama Héctor que probó. Y el vato se quedaba Quemando. en las, en las y pues, calles vale, sí, pues, pero, pues, Y tenía otro gustó, compa no, que probó y no le gustó y, y el obvio, no vino el obvio ¿A quién trabajar? ¿A el no, que estaba presente la... aquí al no lado te gusta? Ya chafiaste Pero pues, eh, también la probó y sí le gustó <risa> bueno, <después hago> <risa> <ya hago, no, risa> Chafía diario <risa> Pues si no, no, no, no, no. como ve aquí a la señorita Ma a la señorita María y a su hermana que cayó en el feo vicio y las garras de las drogas, Ay, la embrujaron. Sí, embrujaron. mire don Cheto, es puro pretexto el, claro. el decir que está embrujada y que la están embrujando, la están hechizando y que a partir de que la embrujaron a ella agarró el vicio, aquí me sale la carta que viene siendo puro pretexto, uh -huh. viene siendo nada más que quiere justificarse de lo que está haciendo, que por favor no dejen que le saquen el dinero Don Cheto, no veo embrujamiento, no veo, aquí ves decisión propia sale la carta lo que viene siendo de decisión propia. Entonces, ella decide, ella le gusta y ella goza estar en ese estado. Entonces, pues que no le vea la cara a la familia de que la están embrujando, porque no, don Cheto, definitivamente no es embrujo, no es hechizo. Esto es puro pretexto. Disculpe, pero esa es la palabra que, que sale aquí en sí, la carta. Está cartas. prendida pretexto en el y yo... es lo que anda ahorita la señorita. Pues Nada de embrujamiento. No, pues... Está bien prendida en la droga. José Isaías, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta los Hawaíes, allá anda el viejano. en no? Hawaíes? Los Hawaíes. Sus redes sociales, ¿cuáles son, José Isaías? Don Cheto, antes de dar mis redes sociales, quiero felicitarlo por hoy en su día, que le van a dar ahí un reconocimiento. Sí. día de Don Cheto, 4 de diciembre, una, un gran abrazo, le mando hasta allá. Y bueno, mis redes sociales, Don Cheto José Isaías esoterista, tanto en Facebook como en Instagram, que Dios me los bendiga, y les mando desde acá una tormenta de bendiciones desde Hawái. ¿no? Igualmente, de Bebé, te encargo un hawaiano. <risa> ¿Es hawaiano? No, le encargo, Dos. Eh, una, una pizza hawaiana. ¿Qué, <risa> okay, señor? No, ¿Pero señor. O sea, qué? ¿Qué es? Okay, okay. O sea, hawaianos es que no, de Hawái. Por la pizza hawaiana. No, no, no, pero no la pizza, o sea, un chamacote hawaiano, o sea. Oh, el encargo este un, un, este, un Hawaiian punch. No. no, porque está en Hawái quiere decir que ahí, ahí eh. de hace el Hawaiian Punch Ese lo puede conseguir aquí, oh, aquí. Todo No, tú no me traigas pues nada porque estos dos se enojan por lo que encargo? Un coco Allá no creo que haya coco de Hawái Sí, claro que ah. sí, yo oh, me tomé sí, un de coco playa, ¿Eh? ¿Me Pues me trae de Hawái, ¿qué puede traerme? ¿O oh, sabes qué es muy bueno allá? Las piñas, las guayabas Ah, sí, la piña allá Allá tienen el... Do ¿Sabe qué vi? La planta de Dolly ¿De do? El jugo, el jugo. ¿Del jugo? ¿Dole? Ajá, Ajá, oh. tiene una planta grande bien perrona. Oh, el jugo Dole. El mero, mero, ajá. Yo sé que la planta de la piña. No, también vi planta o sea, sí, vi también. Sí, pues don... sí, sí, pues estoy mal yo. Ya están sí. en otro mundo, ya, dígale gracias, José, ahí, sí, sí, ¿Se siente bien, señor? ¿Ya ha ido a Hawái usted, señor? ¿A Hawái? Sí. ¿A Hawái en Gardens? ¡Ja, <risa> escuchando a Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Oiga, familia, buenos días, bienvenidos a Notiche, en este lluvioso 4 de diciembre. Buenos días, no estoy solo, me acompaña Yis el Bravo. Presente. Elvin David, David el Chino. Presente. Zay García so ay Garciazo. ¡Ay, joder! ¡Escándala! Detrás? Es Señor, hoy es el día de Don Cheto. Uh, ¡Don ¡Bandajón! Cheto! mío! Vale. Cheto! Hoy, Don si Cheto quieren, para reina gay Don, ¡Don Cheto, Cheto para la Reina Gay! Okay. No, si decimos que me den ese, en vez de que me dijeron. ¿Crees que si decimos eso ahí en la ciudad, este, la gente Se nos agüitará. diga el rollo? No, no, sé. no, nada de esas hasta me hacen. <risa> y agarro el dos por uno. El próximo LA Pride Don Cheto, Tenky Gober. <risa> si usted hoy no quiere ir a trabajar, tiene pretexto. ¡Es día de Don Cheto! Bueno, a partir de hoy todavía no es oficial. ¿No? Para que me den el reconocimiento. Hoy la ciudad de Los Ángeles, por una razón desconocida, la cual no voy a preguntar yo, me va a dar un reconocimiento que es, ¿cómo se llama? La promulgación del día 4 de diciembre como el día de Don Cheto. Hoy el ayuntamiento de Los Ángeles va a promulgar el día de Don Cheto el 4 de diciembre. A partir de hoy, todos los 4 de diciembre... Será el día de Don Chepa. Armaremos un loquerón no, de Oren. No tú cual loquerón Señor, a partir de ahora nomás le voy avisando A partir de este año, sí. todos los 4 de diciembre Tenemos que traer banda, mariachi sí. Hacer un fiestón. No, Oren Chiquen a chiquen morir Pozole Carnita el señor no, Tenemos que hacer un guateque grande cada 4 Es como de si volvieran a hacer. Es como si hoy... es como el Día de santos se podría decir. Ah, porque ya no van a quitarlo nunca. Así lo pueden... no pueden quitarlo. No, nunca lo quitan. Era del Piolín, pero como ya no está de moda, se lo dieron a usted. Bueno. Pues... <risa> Qué mendigo eres. Claro que no, no le haga caso. Era que ¿Hay gasido? ¿Hay gasido? Ah, ya. No hay gasido. No, no, no, señor. Va, va a ver ahí el calendario papuchón, así borrado. <risa> <risa> claro que no, mentiroso. Te encanta. <risa> Te encanta fregar ¿En dice... a la borrega. <risa> Aniceto. Bien borrado. Oiga, pero está medio que como que está muy tachado este diploma. De caíseme. Usted tómelo de y cállese. ¿eh? Agrárlo. Nomás no le rasque lo blanquito porque se ve el nombre de abajo. ¿Señor? Claro que no, señor. No, pues yo estoy jugando, vale. Ayer mi compadre Pepe García vio un medio muy bonito. Oh. Es que es la verdad, Don Cheto, usted lleva 15 años. 15. 20 bueno, 20 en la radio, pero 15 con su programa Sin Nonstop. Nonstop. Beliven. Eh. Pues muchas gracias al ahí estoy muy contento y sí. yo de verdad que sí, gracias este a la gente que me ha mostrado su apoyo, eh, da lo que me han mostrado sus palabras, eh, muy bonitas en las redes sociales. Oiga, no sé si me lo merezco o no, pero estoy muy contento de que me lo den. Tengo una reconcomia. Dígame. ¿Practicó su speech? no. ¿Neta lo va a hacer ahí? Sí, voy a platicar y es Ahí lo que me va saliendo del corazón. ¡Oh, I love it! Sí, nomás, gracias. Pues, Andy, nié. Eh. Cuiden mucho, pongan sin suetir. Así. <risa> sí. <risa> Bienvenidos a Notiche, señores. Muchas gracias. Hoy es 4 de diciembre. Oye, Notiche. <risa> Oiga. Hey. En Estados Unidos van a estrenar un centro de detención. ¿Será buena o mala noticia? Ahí usted decida. taen. En Más de Inmigración, señor, proponen escaneos faciales para todos los viajeros. Esto incluye estadounidenses. Les tengo todos los detalles. Además... Ya, voy. No, no, pero ya, ya Cuando ah. me escaneen a mí la cara, va a salir a la computadora, ¡ting, sema! <risa> señor, no se puede traer semas de México. No pasa <risa> Sema, ¡Sema! Y cuando al chino le escaneen le la va a salir, ¡ting, horse! <risa> <risa> ¡Ay, señor! Pero fino. Ah, pásele. <risa> ah, bien, perro. No, que al fin... Cuando hace ahí la cara. acá, mejor no. Dígame. ¡Tin! Piloncillo. ¿Por qué piloncillo? No piloncillo. ¿Por dulce? No, por dulce. Por dulce, por Oiga, dulce. señor, algo ¿Sí? tiene el pulque que emborracha, diría ¿Sí? mi mamá. Oiga, pero ya viene despastillado ¿Sí? directo, todo madreado, véalo. <risa> Ay, pues tú vendrás muy hecho. ¿eh? <risa> ya, Chino, no, la escalera, la cara, tin. Y sale la película de Shrek. El burro allí, el burro, el burro de Shrek ahí. ¡Ay, me liba, Cufly! Ok, bienvenido. Ya, ¿cómo? No, no, ya oigan. me imagino a Jorge Ramos haciéndole bullying, a sus compañeros, haciendo un despapay en plena noticia. Ya, Ahí señor. Ya Ilia Calderón haciéndole bullying. Ok, volvemos pues ya seriedad. ¡Óyelo, eh. Tiché! ¡Van a ser un centro de detención en Texas! ¿están? Y la otra vez porque nos salimos del tema. <risa> Proponen escaneos faciales para todos los viajeros. Esto incluye ciudadanos. Les tengo todos los detalles. Además. El chico del clima no se equivoca. ¿Qué les dije? Va a llover todo el fin de semana a partir de hoy en Los Ángeles. ¿Le podemos poner Chinet García? Oye, ver, Ch Chinette. Chinet García. Chinet <risa> eh. García. Chinet García, la de las nalgas operadas. En el clima, es que te vas a lo papita, viejón Voy a, voy a, No señor, voy a subir las fotos como Janet así en la alberca y Hoy tenemos que subir las fotos. Sí, puedes. Aquí hay gráficas en el noticiero local donde podemos. ¿Podemos hacerte un casting? Sí, Chinese García. Sí, Chino. Chines García, García. En los deportes. Ah, no es cierto, no va a dar esa noticia. No, no, no. no Entonces, no ¿cuál vas a dar? Una madre en Kentucky fue arrestada no, por no, vender a su bebé. No, no, no, no, bebé. No, no, a ver, pura clima. de esas das tu vali. Pues, ¿Qué quieres? Pura de mamás que hacen mal a los niños. No. O así sea, son las es mamás que, es que él hizo mal a su papá desde niño está traumadito déjelo tiene <risa> por lo menos que utilice este espacio para desahogarse, desahogarse. Razón. no seas güey los... son mamás no papás por eso es lo mismo no, son no, padres estás, de familia no si fueran no, pero tú estás noticias jugando, tú estás, de papás como tu papá se fue tú estás jugando como para decir hey para no ser tono celo, ajá. No solo los hombres son malos oiga si es cierto es ah, loco psicología. Dos, te ¿Qué hay psicología que ver en los deportes el señor Agapito Entiendan ni siquiera ni si, si pueden, Padilla con los deportes, señores. Y en los espectáculos, más guapo que nunca. Saí García Solís Paquita la del barrio está tomando Viagra. Maluma ignorado por Kim Kardashian en el evento de Dior. Sherlin fue quien contrató al vidente para embrujar a Irina Baeva y hoy Es el día del hombre más querido de la radio en Estados Unidos, ay, el día de Don Cheto. No, Comenzamos no, con Notichet. no la digas, ¿sí? Ay, tan chulo, mi muchacho, tan chulo. Claro, señor. Te viera ti, tan chulo. Ven, um, ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué lo cachetea? Hoy, oiga? Carota de um, llanta. Hoy. ¿Carota de qué? De llanta. Oh, my God. Bienvenidos a Notiche. ¡Pusiren! ¿Quién sabe? Oh, sí. <ríe> ay, no, señor. ¿De qué pues qué vale? ¡Posiren! ¡Pues Quién sabe. Estoy yo como señor? las mosquitas esperando sus pitch en la ciudad esta mañana, uh, don uh, <risa> <risa> pues, ¿siren? ¿Quién sabe? Pero en eh, Texas, la oficina de inmigración y aduanas, o sea, se Ice Ice Baby tindú, tindú, tindú, uh, uh. informó la apertura de un nuevo centro de detención en la comunidad de Anson, Texas, para con una capacidad de mil personas. O sea. A albergar a mil inmigrantes las nuevas instalaciones comenzarán a operar la próxima semana serán administradas por Management and Training Corporation un ente a la vez supervisadas por oficinas o of, por los oficiales de ICE. dijo la agencia federal tendrá capacidad para mil detenidos como ya les dije mientras que esperan el resultado de su proceso migratorio o la deportación de, de su, a su país de origen el centro de detenciones de Blue Bonnet eh, será de beneficio mutuo para el gobierno estatal y federal así se va a llamar Blue, Blue Bonnet Blue Bonnet ¿Está bien o no está mal que hagan otro centro de detención? Está bien porque pues son mejores las instalaciones, queremos pensar, pero está mal porque sigue habiendo una crisis migratoria de todo. Esa es una realidad. Ahora, nomás son puras carpas, tampoco son carpas así de circo, pero aguantadoras. Este tampoco es que es así como que guau wow, que el gran centro, hablándolo por lo claro. Como quiera que sea, ahí van a ser enviados los inmigrantes, eh, la mayoría hombres, Eh, eh, a que cumplan esta pues este proceso, ya sea de deportación o un proceso de que se queden en Estados Unidos. Eh, son 25 unidades de vivienda las que hay en este centro de detención que empieza a operar por allá en la comunidad de Anson, Texas, próxima semana. Adelante, Giselle. Pues si se les va a dar buen trato, don Cheto, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí. Preferible de que estar durmiendo en, en lugares que no se merecen. Bueno, mientras tanto, la administración de Donald Trump tiene la intención de proponer un reglamento el próximo año, o sea, el 2020, que sería como requisito que todos los viajeros, incluyendo los ciudadanos estadounidenses, sean fotografiados al entrar o salir de los Estados Unidos. Esto de acuerdo con la agenda regulatoria de la administración de Donald Trump. Dicen que este reglamento propuesto ya ha sido prevista para julio, Eh, por parte del Departamento de Seguridad Nacional y formaría parte de un sistema pues más amplio eh, para rastrear a los viajeros que entran y salen, obviamente, de Estados Unidos. Ahora, ya han surgido todo tipo de críticas, especialmente, por ejemplo, los defensores de la privacidad, eh, que están pensando o considerando que esta es como... Pues están invadiendo tu privacidad de cierta manera. Tienen, quieren tener el control de papá completamente. Entonces ya como es lo que... Como las películas de Misión Imposible. Sí. Descanean la cara. Dicen que en unos aeropuertos ya lo empezaron a utilizar. Mm. Eh, pero ya el próximo año ya lo quiere proponer completamente ya Donald Trump para, para que se su... aplique para todos Según los aeropuertos. Según yo sé, y yo leí, señor, las noticias es de que ya en... Eh, Eso. Ay, sí, coro, señor, sí. en, el, en el paso ya, ya está eso, pero solamente para la gente que no son ciudadanos. Los ciudadanos todavía no, no. pero todavía la gente que viene de vacaciones, residentes, ya está el, el reconocimiento facial, ya empezó en el paso. Bueno, pues esto ya incluiría a los ciudadanos también. Ay, ya parejo nada de que hay... Pues o no, sea, Juan. por la seguridad, digo, ¿qué te, que me en la cara? Pues, ¿qué, qué? No, no, sí, sí la gente, quita. pero la gente que pasaba con otros papeles ya. Sí, barrio. pero por ejemplo, imagínese si usted quiere viajar a Tijuana así como Super X, ya ve que no le checan la salida. Y ahora le van a querer checar, obviamente. Quieren tener control de la entrada y salida a todos lados que usted tenga. Sí, ¿verdad? Pues claro. Ahí va a salir mi carota, güey, allí. Va a salir mi caratín, pozole. Te <risa> sí, puerco del pozole Mira, pues, ahí vas a agarrarte de mis chistes A hacerlos más oh, Ya tío, dije yo, pozole, ¿para qué dices no, tu puerco? No, pues que Señor, es que no tiene que haber pozole Tiene que haber el puerco del que está en el pozole Sí, pues, pero la gente lo no entendió ah. Me Adelante, chino ¿Ya de una vez? No, si, que, ¿cuándo quieres tú? Al regresar, señor, al regresar Después de la canción les cuento que una madre <risa> Vendió a su hijo por dos mil dólares Yo no hablo así. No hablas <laughs> así. Hálate <laughs> a ti. Estamos de regreso en Notichet y les cuento que una mujer latina en Kentucky trató de vender a su hijo por dos mil dólares. Su nombre, María Domingo Pérez, de 31 años de edad, después de que en la escuela donde el niño, el niño asistía, lo quería regalar. Sí, escuchó usted bien, andaba fuera de la escuela diciéndole a todo el mundo qué pasaba, que si querían al niño, lo regalaba. Eh, para fortuna nadie le puso atención, pero la, eh, llamaron a la policía y se dieron cuenta que Domingo Pérez había vendido al niño después de todo por 2 mil dólares a una pareja. Catarina José Felipe, de 37 años, y José Manuel Pascual, de 45, lo habían comprado por 2 mil dólares. Ahora los tres están acusados tanto de vender y comprar un niño eh, el día de ayer y ya están bajo cárcel. Fíjese oh, que qué gacho, tanto la mamá. La Como los que quisieron o los que pagaron dos mil dólares, a lo mejor lo hicieron de buena fe o mala fe, como diciendo ahí hey, tenga, no lo ande regalando. No, ¿tú quién sabe qué iban a hacer con el pobre chamaquito? Pues no creo que sea algo malo, digo, era una pareja. ¿Quién va a comprar un niño por dos mil dólares? Come on, that's so weird. Bueno, ahora los tres están bajo la cárcel y resulta, bajo, perdón, eh, bajo arresto en la cárcel y resulta que la mujer, cuando estaban hablando con ella que por qué lo vendió, dijo que porque ya tenía muchos tiene a esa y cuatro niños más Bendiga, vieja, ojalá le quiten a todos y se los den no, ya a se los quitaron, familiar. ya están bajo custodia protectora. claro, o sea gente, no debes estar siendo papás, mamás, hubiera eh? usado espérate, espérate, no te empieces tú, ojalá la torturen ojalá en la cárcel te te a la mendiga vieja, así como andas y la publica, no me importa <risa> parece tú la de esa de avatar, las esas, las, las monas azules de avatar tú. Bueno, pues esta, no hay gente que no nació para ser, ¿no vieron la mujer de Monterrey que le puso una, ponía el pie encima a su niñito recién nacido? Ay, no, espéreme, no me tío? digas eso, no me digas cruel, señor. Ay, bien cruel, vale, bien cruel. ¿Y la arrestaron? ¿Cómo quisiera la No se supo, la viejas? andaban buscando porque traía un tatuaje en la pata. Que la refunda Dijeron, ¿qué necesita el tatuaje en la pata? Nomás eh, quisiera que... así boca abajo y ella pisando la cabecita así si era... No, bien. Uy, nomás que nos dejaran esas mentiras aquí. Yo la agarraba, señor de las greñas y la arrastraba de aquí de la cabina hasta allá enfrente donde está Target. Allá. No te Relájate. Somos radio, la gente no sabe que aquí hay un Target. Les estoy diciendo, enfrente, aquí que es la traen que está enfrente. Hay un Target, un Ulta, una Best un Walmart, una Marshall. Todo ese shopping center la arrastro. Y más ahorita la lluvia. Marshall, un los. Un, un Tigi más. ¿Tenemos de todo? Un Ross. Starbucks. Un Oligarden. Un Oligarden o Juan Tambu. ¡Ay, Ay. me dan ganas de ir mejor para allá! Yo, <risa> ya me dio entre hambre y ganas de construir una casa. <risa> me dio hambre y ganas de construir una casa. Nunca les ha pasado que van a la Honda a la, la Loz y empiezan a decir... Va a hacer esto en la casa. Ahora sí la voy a poner bonita. Claro, te inspiras. ¿Te y sales ahí con dos focos, güey. Eh. Dos focos oh, bien, bien y una plantita. Y ya crees tú que va a ser un nuevo arreglo en tu casa. Llegas un chinchero y te da una huevonada. Deja los focos arriba de la mesa y dura como tres días adentro de la bolsa. No, ni los sacas de la bolsa y todavía bien inspirado en la y el la los. Voy a arreglar mi hogar. Ya es momento de vivir como yo quiero. Mira con este taladro porque voy a armar ahora sí un closet. Y no, nada, señor, nada. Oye, ¿por qué siempre te roban los chistes? ¿Por qué? Chiste, ¿eh? O sea, él dice un chiste y tú siempre le quieres acomodar, no, decirlo no, otra vez. No, y según aumentarlo... Lo estoy creer. complementando. No, sí. no complemento. Escucha, nomás abre. No, el complemento, nomás no complemento. No, complemento. más te digo. Yo no me dije da, no, complement, no complementes, no complementes. Todo. Lo que él dice ya está bien. Tú te no. dedícate a no. otra cosa. Mira, échale, te ve nota sana la pura te ahorita. Mira, se te van a mil chistes. cosas más que espera, están peleando. ¿Sí? Si está bien un chiste bien bonito de la. Es lo que yo digo, que ya se quede ahí nos reímos todos. Jajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja. A ver, ¿tan? ¿y lo escuchaste? ¿Qué dijo? Ay, mira, cállate. Gracias, nomás más, pues. oye. Cállate. Te está lol, le encanta estar moliendo No le hagas caso, chico. <risa> Señor. Ah. Porque siento que se quiere reír. No, no a ver, no me le pregunto. Tengo una razón que todos sus chistes él le quiere agregar no, algo. Es que el chiste es como una bola de nieve. Mm. Tú la vienes para abajo y va a ir creciendo, creciendo. Bueno, si quieren hacer a la hora del chiste, usted haga un chiste y que él diga otro, no que quiera complementar no, el de usted. Sí, no es un complemento muy importante <risa> para mí. ¿Puedes echar tu mano, Abel? Ah, usted también. Eh, no? igual, ahí bien que le das que al mono este que hable, no sabe ni qué, y luego, luego le da ahí para pie. Véalo, véalo. Esto iba a, ver, iba a ser un buen chiste. Sí, pero, pero pues aquí sí, su productor no. abrió el hocico y la regó. Íbamos bien, perrón. La única bueno, eso, cico, regresamos tipo. con el señor Agapito Padilla, condi de... de Del buen decir. De Cipimeo, el condi de Cipimeo, verdad especialista en el mundo deportivo de los deportes, especialmente el fútbol. Tito, ¿cómo estás? Compañero, muy buenos días. Gracias por ese uh, conde de primero Mucho orgullo, se Michacán, Michoacán, eh, por el comunicado. te aviso que no voy a ir a la fiesta. Disculpenme, muchas gracias. Y luego... Hago responsable a la federación y a Televisa por la integridad mía y de mi familia. ¿Quién lo dijo? Todo esto se lo va a contar porque trae un desbarajuste allá en la Federación, que son los principales culpables del señor Curí. Se los explico al regresar. Está fuerte eso de Curí, veas, sí, hizo fuerte ahorita lo sí. lo de las licencias de P.A.P.A. Señor sí. señora Gapito Padilla al regresar, eso y más en los deportes. Ustedes como Don Cheto que le tiene miedo al internet Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla El marqués de Sipimeo, Tito Padilla Deportes, hijo Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren Vámonos directamente a la información deportiva el día de ayer Junta de dueños en la Federación Mexicana Qué Cafarrancho, qué payasada ¿Qué circo, compañero, lo de ponerle trabas, ponerle retenes al señor este Curi? Que miren que si el cedo va a poder entrar el estatuto fulano enfrente de todos los medios. Compañero, los culpables de todo este circo no es Fidel Curi, no. Es la Federación Mexicana, compañero, por haber permitido que él pagase 120 millones de pesos Y que siguiese haciendo lo que le dé su gana, no pagándole a los jugadores, no pagándole a las muchachitas, porque le digo, sí se lo tengo de pelos en la mano, así, en los pelos de la burra en la mano, que sé que no le pagan a las muchachas porque una sobrina mía juega en el, en el Veracruz primera División. Y, bueno, entonces le quieren echar toda la culpa a él. Ahora lo traen, ahora sí, como puerco en chunda al señor, haciendo todas estas paramayas y haciéndole quedar mal ante los medios, ante la afición, pero los más culpables son ellos por permitir que siguiera... En la Federación. ¿Usted qué opina, compañero? Tito Padilla, son cosas muy muy fuertes, fuertes allí, este, Fuertísimo. son cosas que luego la verdad, la, la verdad no tampoco de aficionado sabe mucho, pero lo sabe lo que tú contabas, pues se da de quiénes en realidad son los culpables. Ahora por otro lado, pues un equipo del Veracruz que no había levantado, que había estado pues comprando su estancia literalmente con con vasos de dinero se deja mucho y que desear. Eh, no, los, no los que ponen el dinero Los que permiten que suceda Exactamente Es por eso que todos los focos apuntan a la federación ¿Y qué es lo que está pasando? Porque el señor Curi dice Hago responsable a la Federación Mexicana de Fútbol Y a Televisa Por la integridad mía y de mi familia ¿Por qué? Porque él según dice Que si lo siguen acusando y le siguen dando con todo Él tiene bastante cosas Que puede decir de cómo se maneja La corrupción en la federación O sea, él Es, ha estado adentro, él sabe muchísimo los movimientos que ha hecho la federación sí, y es por eso que de esa manera dice que le pasaría algo a él o a su familia si él empieza a soltar la sopa o la boca, como, como usted lo quiera poner, compañero. ¿Eh? Hago responsable a la empresa Nike de todo lo que le pase a mí o a mi familia. ¿Por qué, Nike, señor? Porque... ¿Qué? No pues, por, más por decir no, no, no puedes compañero por... ¿cómo? no me te voy a decir ¿Qué algo qué, le señor? empresa Nike ni lo hacen la vida tiene tiene razón el bebé tiene razón mi bebé la gente no que no lo conoce compañero. con todo bueno lo van a reconocer hoy dijo Fox. hoy Doncheto sale no únicamente a Los Ángeles sale al mundo entero ya, los, ya lo decía ya reconoció en todo Estados Unidos ahora al mundo entero compañero hacer este reconocimiento felicidades en un, un espacio en los deportes orgulloso el marqués de Cipimeo de estar con usted, compañero. Tito Padilla, es parte de esto, también, hijo. Ah, Kierke, no, gracias, compañero. Oh, Ay, oh, qué bonito. Gracias. Muchas gracias. Te mandamos bueno, fotos. Bueno, ahora sí, sigamos. El día de hoy se juega la primera semifinal, compañero, donde en el, en el estadio de Acero, en el siguiente de Acero, en el BBVA de Monterrey, donde los rayados de Monterrey apuntan, apuntan todo, a que estarían dando una goleada, según a los rayos del Necaxa, no va a ser una perita en dulce los bueno, rayos. El anda viene bien. jugando bien, sí, viene jugando muy bien, la el verdad. Tipo, ya se la verdad. Las pilas. ¿Cómo se llama? No, y, y yo pienso que fue un jalón de, de, de orejas a tiempo la, la vuelta del Querétaro ¿eh? Cuando lo llevaban ya dos por cero, entendió, acomodó, ajustó, y de esa manera, bueno, dijo el entrenador, no, vamos nosotros así ya está, pero pienso que al medirse ya, todos, absolutamente todos en Federación, y se lo digo así. Quieren la final soñada entre Rayados de Monterrey y Águil de la América, aunque sea el 25 de diciembre. No hay ningún problema. Pero vamos a ver qué dice tanto Necapsa como los monarcas Morelia. No, con las que la para el 28 por ahí. Eh. Yo le voy a Necapsa, ¿eh? Yo le voy a Oiga, Tito, este sábado la pelea de Andy Ruiz contra, contra Anthony sí, Joshua. De Aún base. así, ¿Ayer? sigue... La primera pelea estaba 15 a 1. Ahorita está 4 ah, a 1, ¿eh? Sigue, sigue siendo el favorito Anthony Joshua. Yo les voy a decir una cosa. Venga. Yo quiero que gane Andy Ruiz. Yo, yo le también. voy yo a Andy Ruiz. Yo también. Eh, no creo que le gane la segunda. Pero, Oiga, eso es lo que estaba pensando el otro día, Don Cheto. Es que no creo... Yo lo otro me volví a aventar la pelea, me la volví a aventar, Uy. me la volví a, me quemé la pelea otra vez y me Completa. quemé el documental que está en la, en la, en la, Dazón, 24 en el Dazón, mira, el Dazón. es que no es que, no fue tanto que, que hubo, sí, le me metió las manos bonito y yo estoy muy feliz por eso, pero fue el golpe en la cabeza, mira cómo trae la sí. pupila dilatada, Joshua nunca supo ya qué onda, en su esquina le decía, ¿qué, qué golpe me está metiendo? Así decía, ¿qué, qué, qué golpes me está, me está metiendo? Y luego le decía a su esquina a él, ¿eh, eh, ¿qué, qué, qué, qué golpes tiró? Ya no estaba ya no estaba la pelea. Ya yo, no sabía el camarada. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Y, y bueno, y, y fue, fue un golpe de suerte que aprovechó Andy Ruiz. Sí, una sorpresa, sí. Que no era que no era lo que se esperaba, porque como usted estaba 15, 15 a 1. Pe, sí, pero la verdad, compañero, yo veo a un Andy Ruiz mucho más metido, mucho mejor preparado, a lo mejor. Este, es, es, sí. mucha es Es grande la diferencia es, eso es, sí, eso Ya, ya el otro, la otra pelea andaba ahí, este, fue nomás por. por más se subió eh, por ganarse no, una gana. Por ganarse una feria. No, sí trae no, ganas de, No, sí traía. Sí, traía. Sí, estaba sí, medio preparadón. Sí pero esta vez ya fue una preparación exclusiva para la pelea. Preparado. Yo quiero que gane y quiero que me vuelva a sorprender. Sí. Pero el otro vato. Es que el otro es un... Lo subestimó, la verdad. un, un, un buen, buen punto, Giselle. Buen punto, Giselle. Lo, lo subestimó. La, la palabra perfecta. El, se pensó que se le iba a hacer papita. Claro. Primero sí. en Estados Unidos. Con, con el, el, el cuerpo. La que fanaticada tiene, la tenía no, Joshua no, la vale. mayoría. Va a estar muy difícil. Esta va a ser la pelea. De consagración sí. de Andy Ruiz Totalmente no, no. Sí. La otra, pues fue ahí como que ese golpe en la. Lo en la puso en el mapa todo. completamente don Lo pone en el mapa, pero esta vamos a ver de qué para está muchos, hecho sí. En esta, es en esta. I'm excited. La verdad yo va también. a ser una buena pelea yo también, no se la yo también, desgraciadamente compañero Desgraciadamente pues no voy a poder mirarla compañero ¿Qué? Es que ahora sí Ahora sí me hicieron mente de puerco Y pues este, voy a tener que estar viendo un, un concierto en ese momento compañero Pues voy a estar ahí con el teléfono no, ¿A quién vas a ir a ver? Se va a burlar de mí, compañero, no te juro que no, Tito, ¿para qué van a ir a ver? Andrea Bocelli, compañero. Oye esto. Oye, está. Siento con las gilillerías y yo digo, no más caguen. Bocelli. Oye. Después de estar allí usted no ingoyo dos gotas de agua. <risa> los churumbel que te quiero revolver. ¿Cómo has cambiado, Uy, ti, ¿Cómo te ha cambiado a ti los papeles a ti, vale? Sí, yo sé que agarré la pica <risa> No o sé, sea, lo que pasa es que si, pues la señora Gabriela puede decir, y, y, y mi hija si Clali fue la que pues ahí estuvieron dando que fuéramos y pues va a estar ahí en Las Vegas y vamos a ir con Y Tito, oye, pa' día oye. va a estar, va a ver Andrea Bocheli el vato, esto, Tito, pa' eso es el Estados Unidos, es para vivir nuevas experiencias. Por, tí. Por tí. Compañero, no lo ha dicho? Volare. No, dicho. Volare. Hoy no va. ¡Vale! <risa> el ahí, hijo. Tito, tus <risa> redes sociales, hijo. trayecto es tú? Ah, carajo, ya le salió bueno, ya se oye, no, diga, que no. me Okay, síganme <risa> mis redes sociales, Tito Padilla 7.4, ustedes en espacios Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compartan ahí, pues les encargo también que le den like a las páginas. ¡Yo me voy! ¡Me voy a romper! me desaparece quien digo! fuga ¡Deportes! ¡Tito Padilla! Padilla. Al regresar, Don Cheto, Paquita, la del barrio, toma Viagra. Además, Maluma ignorado por Kim Kardashian en el evento de Dior. Sherlyn fue quien contrató al vidente para embrujar a Irina Baeva. Y hoy es el día del hombre más querido de la radio en Estados Unidos, el día de Don Cheto. Le cuento de esto y más al regresar. ¡Vamos con Don Cheto! ¡Siéntese señora! ¡Porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo! En Don Cheto al aire Ah, no me andes angaleando. Es Cállate que te perro, pones a casa. Ahí es un segmento. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este hoy Día de Don Cheto. Yes, Los weche. 4 de diciembre le pese al mundo Nunca, en Los serán Ángeles. Iguales. Serán el Día de Don Cheto a partir de Pero hoy. ¿Por qué les va a pesar, hombre? Ay, no. porque debe de haber alguien que le pese. Es que no, se qué? dice... Así se dice... ¿Eh? Le, le pese a quien le pese, le, le pese guste a quien le mundo, guste. Claro, don Cheto. El que le, no le guste al mundo. Hoy es el día de don Cheto y estoy feliz de trabajar con el hombre más talentoso que conozco. Cállate, con el hombre más querido de la radio en you Estados are. Unidos. Nada. Y Yo con también. una persona tan humilde, tan buena persona y tan humana como usted. Yo. Agradecido estoy con Dios de estar a su lado todos sí. los días. No, no, Quiero hacer la mitad de las cosas que me dices. You are. Pero... Trabajaré para cumplir las expectativas y la imagen que tienes de mí. No son expectativas, señor. Son realidades. Llevo seis años a su lado y es no. de lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias. Hablando nada, ¿eh? Nomás te digo. No, ti qué te importa? ¿Puedo hablar de lo que no, se me apúrate. antoje? Apúrate. ¡Uh! Tus espectáculos uh! duran cinco. Sí, no. ¿Popcorn, no. Sé ¿tú ¿tú Nomás te digo que yo llevo todo el año estando todo el programa. O sea que si no te has hoy, acostumbrado, hoy no. get used. Hoy. Get used. A ver, a tuyo, ¿no? Sí, Bye. señor. Pues ya me lo tomé, hijo. Señor. Pues es, que es que no me trajeron lo que yo cargué. Pero ¿Eh? es su día, es su día, bebé, se lo tiene. Es su saber. día, es su día. Entonces yo... Montero, pues, ya. <risa> ah, bueno, pues bueno. Ya que... Ya que limbracamontes. Bueno, don Cheto, vamos a iniciar con los espectáculos. Y quiero comenzar diciendo que después de lo que sufrió Paquita la del barrio este año, que sufrió, fue un parálisis pul pulmonar, e inclusive llegó, a, llegó al hospital, don Cheto, inclusive eh, se, las, se las dio fuertes. Paquita la del barrio lo dice así literal, me morí. Me morí. Y además, confiesa algo muy fuerte, Don Cheto. A ver. Está tomando Viagra. Adela, adela, Escuchemos adelante, a de la del Barrio. Después de lo que pasé, pues ya es ganancia, ¿verdad? Prácticamente me, me morí, pero no. a Dios ya estoy aquí. ¿Qué medicinas estás tomando? Ah, pues ni modo que me acuerde yo. Lo que sí estoy tomando es la Viagra, pero no para otras cosas. Para, para mi sangre, ¿verdad? Que, que me la dio el doctor. Voy a descansar todo este, este mes de diciembre. Y ya, pues enero, ya Dios dirá, ¿verdad? Esto porque le preguntaron, Don Cheto, que se hablaba mucho de que el próximo año, el 2020, iba a ser un año de reposo, que había cancelado todas las giras y todos los conciertos programados. Paquita del Barrio dice que es falso, que el único mes que se dará de descanso será el mes de diciembre y después de esto, ojalá que el próximo año ya pueda recuperarse. En el concierto que tuvo el fin de semana en el Microsoft, Don Cheto, estuvo prácticamente el 80% sentada en un sillón. Ya no vemos a la Paquita girando eh, bajo su propio eje como lo hacía generalmente en los conciertos. Ya nada más está casi sentada, se para en algunos momentos, pero eso sí, su voz y sus ganas de estar con el público están al millonzón. Mm. La verdad es que prende como pocas, Don Cheto. Prende como pocas la señora Paquita, la del barrio. Oye, ¿Cuándo se retirará? Ya oh. está grande, ¿no? Ajá, ya está grande, grande, pero todavía trae pilotas. Nomás si se sienta y una vez la presenté a como a mediados de año... Y la, la presenté para un evento que hizo la tienda Curazao y sa le sacan un sillón una silla, una silla, una, una sillota ahí. ¿eh? Y empieza a entrar una rola sentada. O sea, entra y canta y lo se sienta, y luego se entra otra roleta y luego se, se sienta. sienta. Sí. Bueno, ojalá que se Así recupere. A estar yo está ya. Ojalá que se recupere. Yo Estoy ca cantando, a ver todo. Yo voy a sentar, pero ustedes canten, ¿ok? ¿Por qué? Es más, ya no voy a cantar. Voy a poner la pista y ustedes cantenla. <risa> pero no va <más risa> a. Una, no, no una pregunta, señor. ¿Lo contratan usted para conciertos? No. Entonces, ¿dónde lo va a hacer eso? <risa> bueno. Pues Además, nada, se la pasa aquí todo el rato un cheto para que. Sí, Ella me da la asiática. Eh. Oiga, por otro lado quiero platicarle que ayer se ¿De llevó qué cabo... es este pan de chocolate. Este, este. No sé. Te estoy yo. ¿Cuál, señor? Este de chocolate. Señor, ahorita se va a poder comer todo lo de dos con... porque es su día. Ha de ser de Mayra. ¿Eh? Sí, era. era. era. Usted pidió eso, es suyo. ¿Ah, qué es suyo? Dice? Todo eso. Todo esto es suyo. Ay, cállate ya, Chapis. Bueno. Ay, por otro brinca. lado, don Cheto. Ah. Deme. Eh, Maluma. Maluma fue al evento. ¿Puedo a a croissant. Croissant. Sí, se lo puede comer, okay. señor. Y... Maluma fue al evento de Dior. ¿Qué es Dior? Dior es una marca, marca. muy cara. Oh, sí, pues, sí, sí, pues. Un evento de, Dior donde, de Dior donde fueron Kim Kardashian, donde fue eh, el futbolista David Beckham, don Cheto. Ex. También estuvo ahí, por supuesto, Maluma. La cuestión es que eh, Kim Kardashian se le ve en varias fotografías al lado de, del astro colombiano, don Cheto, donde él es que está se muy contento, juntos. está muy sonriente, pero ella le mete unos ignorones como que no tiene ni idea de quién es este cristiano. Y obviamente Kim Kardashian iba en plan de «Yo soy la máxima figura de este evento». Pero, pues, desafortunadamente no, porque Maluma tiene muchos seguidores, tiene muchos fans y él estaba muy contento. Mientras David Beckham se portó muy contento con, con él. Y además, ya Maluma trae para todos lados a la modelo morenita. A esa, la Winnie Harlow. Winnie Harlow, que, que tiene como sí, ¿sabe cuál le digo? Que además se está convirtiendo muy famosa, la están ocupando muchas marcas. Bueno, pues, estaba, la, estaba ella junto a Maluma. Pero, pues, parece ser que a Kim Kardashian no le llegó el memo de quién es. El cantante que inclusive ah, ya pidió sí cantar con Madonna. Es. Yo creo que sí lo conocí. ¿Cómo, güey? No lo no, va No, es con... que se le vio en una imagen que lo volteó a ver así como para arriba y para abajo. Como sí, lo barrió. Este, Dijo, ¿y este? Uf, ahora, si me le pongo yo al lado allí a King Carnacha. Fíjese, fíjese. Ahorita ah. estamos viendo las imágenes. Ahorita lo volteé a ver así como... Como, ¿quién te invitó? Ah. Sí, who's this? this? Who's this? Who's this guy? La, la cuestión es que sí, así me miran a mí en el DMV. Maluma, Maluma es muy fashionista, Don Cheto, y se codea ya con... Ahora sí que él se está rozando con los grandes. Sí, con las marcas Pero famosas. Pero lo que lo veo cada vez más, Don Cheto, es que yo no creo que hay forma heterosexual de verse como Maluma. No hay forma. O sea, yo no sé si ya eso es un, un exceso del metrosexualismo, si a las mujeres le gusta los Ricky Martin así. anduvo ahí también, chiquito, ah, se ve bien fue guapo. Ricky, ¿Vieron que Ricky Martin subió un video donde está agarrando el chilorio? El aguayón, sí es cierto, ¿El bebé. El chilorio le están haciendo se está regañando sí, como... de cómo se habla se está agarrando el chiquistriquis, la verdad ah bueno se está agarrando pues ahí el por qué no corrige por se qué está... no le dice nada sí. vulgar corriente bueno, está Ricky Martin subió no. un video donde se está agarrando el pene no a corrientes mi show vecino no a corrientes Por otro lado, Chito no. no asegura, ves, ya, asegura, asegura el Jorge preferidos. clarividente, asegura el Jorge clarividente que Sherlin fue quien lo contrató para la supuesta brujería ay, contra Irina Baeva ay. y ay. no fue Geraldine Vázquez. Ahogando. Me estoy ahogando. Es que coman despacito, Don señor. Don Chito ya acertó todo el muffin. Señor, los espectáculos. Escuchemos lo que dijo Jorge Clarividente, Ay, no. este señor que dijo que Sherlyn lo contrató para hacerle la brujería a la rusa novia de Gabriel Soto Escuchemos Sí, es verdad, pero no pero todo fue por medio de Sherlyn Yo no tengo su número de teléfono, de, no tengo para nada. Yo no tengo el número de teléfono de ella. Sí hubo el trabajo, pero no se concretó todo. Regresadamente, esa vez no pagaron. No pagan ellos, no se concretó nada de trabajo. Yo dije que tuvieran muchísimo cuidado con las cosas que se hacen, porque en realidad, te voy a decir una cosa, esos trabajos son muy fuertes, son muy fuertes. Entonces, no tanto le puede afectar a ella, sino también al, al señor Gravel Soto. Okay. Fue todo. Ella lo que pasa es que está muy dolido todavía, va un poco Gravel Soto. La verdad, no, no lo deja, ni lo va a dejar en paz la verdad no lo va a dejar en paz estos muchachos te merece ser feliz tanto yo también cuando no hubo nada ella, se murió la flor ya ellos quieren lavar sus imágenes que más que nada todo el problema te lo repito amigo discúlpame Celine es la que está diciendo las cosas fue fuera que me molestó la verdad yo no aguantaba más yo exploté por lo mismo sí que las amenazas y todo eso ay no que ya se siente esa señora yo no puedo creer que tenga tan falta de ética que esté diciendo ese tipo de cosas nada más por figurosa ¿Quién? El señor Jorge Clarividente, que parece que es de su rancho porque dice Graviel. Fíjate que yo no, ¿pa' qué tú, pues tú? ¿Pa' qué le crees a este viejo, homi? No lo estoy creyendo? A Jorge Clarividente, ¿quién Oiga. güey lo va a contactar a él, homi? Ay, sí que eh, Graviel, Graviel, Graviel. Se pasó y de como la... no pagaron el trabajo, se quedó ahí, nada. Ah, ya me imagino al brujo. Ire, ya está el trabajo hecho, pero si usted no paga... No funciona. El trabajo no va a funcionar. ¿De qué en la empanada? Mía, señor Señor, yo deje de comer <risa> Ya deje de comérselo mío, señor Ah, no, que ya es mi día Y que se. Aguanten, vara, Bueno, bravo. si se va a comer ah, lo mío Cómase ah, todo. <risa> todo Y cuando dice todo Es, es todo. todo Dejense el café Mío Está para acá ¡Ay! disfrutando de Don Cheto Señores, familia, ¿cómo andamos? Un abrazo del programa, muchas gracias por sus mensajes. Gracias por el, a la ciudad de Los Ángeles por este reconocimiento que le dan a un servilletas. ¿Verdad? El día, ¿cómo se llama? El de Don Cheto. El día, de Don Cheto. día de Don Cheto. ok Y pues hoy voy a ir Rochito, al rato a la ceremonia pequeña. Te quiero pedir algo muy especial. No. Hay mucha gente que está Hay mucha gente que está En otros lados Que está en sí. Arizona Acha. Que está en Nevada Que está en Oregon Que está en Seattle eh, está Primero tanta. deja de tragar que está, <risa> Ya ¿No comiendo Cállate Estás comiendo Mira Estás comiendo qué, Aunque interno? esté comiendo me, me entiendo mejor que no tú No te nomás entiendes te entiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No te entiendes ¿Por qué no lo regañas, señor? Gisela ha regañado bueno, Porque está comiendo y habla ¿Puedo continuar, señor? Es cierto Eso sí Voy a ignorar a su hoy anda muy Solapador de Zahid, señor No, señor ¿Qué le dio Zahid, Don Cheto? No me dio nada Es que tú eres muy cócuro Yo no he dicho nada Nada, nomás. Exacto. Como el te tira y, y tú como que. Yo no, le tiro. No, ¿No seas bien gatito. Te a perder el tiempo tirándole a esto. No, jamás. No es esto. El señor le diga así al señor refrigerador. A ver, okay. no le ay, ayude voy a ignorarlo. ¿Puedo continuar? Adelante. Señor. Como tenemos gente en todo el país, sí. nos escuchamos en 52. Ah. Niño pero Ya, se acabó. Ah, ¿Cómo y te encanta no fregar? No, no, no, no, no te dejes, gracias, bebé, sí, no te dejes gracias, bebé, no te dejes, no. tú no tienes ni turno. Nomás te digo, te lo quitaron. Te lo quitaron. Oh, lo oh quitaron? my god. This is getting personal. Round two Fight. Eso qué tiene que ver? Pues chico? no, pues dices, tienes tu turno, pues por lo menos yo, yo tengo yo tengo turno de hablar y no tiene ni turno, se lo quitaron. ah no, solo él entendió. No, que no tienes turno de la radio. Pero qué tiene, Chino necesita turno él mientras siga tocando con Casimiro Samudio y mi banda mexicano. Él es el jale. Adelante. Bueno, a, la gente nos escucha en diferentes estaciones, en 50 para hacer exactos en Estados Unidos y en más de 9 en México, Don Cheto. Uh -huh. Quisiera que la gente llamara... Para decirle no. algo a usted. Sí. La gente quiere escribirle y decirle cosas. No toda la gente sí, va a poder estar expresarle. con usted en el Civic Ryan. Center. Ocho de que 8, la rayen. Hablen y rayen si la doncheta. Sí, si lo odian, díganle. <risas> si le quieren decir lo que sea. Hoy es el día de doncheto y queremos que usted le diga lo que le quiera decir. Ay, no, cosas feas no. Estamos celebrando lo cosas buenasas. Lo que quiero decir, bueno, a lo mejor le cae el gordo a alguien. No, ¿cómo de rayársela? Yo no? estoy, yo estoy. Yo estoy capacitado para cualquier cosa Ni, sí, pero no, no son cosas desagradables hoy es su día y tienen que expresarle su cariño, para lo único que yo no estoy capacitado esto es para que el, un día me quiten el pan de spray que está cerca de la casa pero no estoy <risa> el, ese, el número ese, de cabina si me les muero. Yeah. el número de cabina es el 1866, pero no está muy cursi eso de, no, 44666 no, eh, no, no, sí. que no es mi idea 8, 18, ah, 5, 20, 10, 55 señor. Ah, no, señor, muy cursi, eso qué. Tú, como quieres ser el no, niño chico? del bautizo, la novia de la boda, el muerto del féretro, como quieres ser así, la sal de la mesa. Si no es algo sobre ti, no te gusta no, nunca. Tengo una sí, chinencuesta sí, bien perrona mejor, señor. ¿Por qué no me dices tú algo bonito, chino? Eh, pues felicidades, chile ganas, chido por su día. Eh, chico, Perro. Eh, del ¿Eh, del ¿Are you kidding me, Chino? ¿Quieres que le diga algo más bonito? Sí. Que yo estoy en su programa. No, ah, richie, por... Ay, no puede ser. Muy feliz. No está muy cursi ese sentimiento. No, no, señor. señor. Más, llenas, señor. querer, se lo merece. Sí, señor. Bueno, pues está. Agarrémosla la Lazar porque además María ya se fue. Entonces, agárrele ahí. No, pues este que haga algo, sirve sí, que no. Ya se... órale. Ándale. Sirve para algo, chapiz. Me ah, va bien, bien, bien, bien enojado. Sirve sí, que no está aquí, griti, griti. Sirve que no está griti, griti aquí. Bueno, ¿qué, ¿qué voy a decir cuando me digan algo? Pues nada Gracias. más, gócelo, Pero allá, no van a dejar hablar allá en el... Sí, tres minutos. Prepárese el pitch. Oiga, allí. pero a no sale como, no salga con la conversación que saca aquí con nosotros de... ¡Iren! ¡No, eso no! Pues ya les digo, pues, No, no digan eso. Hombre. Este, esto que me dan lo voy a guardar en el corazón. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Manejen con cuidado. Gracias al ayuntamiento y a las personas involucradas por el recibimiento. Gracias una vez más de antemano. De Gracias. De antemano. De antemano. Gracias. Oye, Zahidi, si te paras tú ahí en el podio malado de Don Cheto para soplárselo. ¿No puedo ser su ciráneo de Bergerac, señor? Sí, señor. Vamos, a ver, pues, a ver, tú, pues, ustedes manejen las llamadas, usted. A ver, pues. Yo no alcanzo a ver el... Jackie, la número uno. Las Jackie de, de Lombich, a ver, la ahí va. Vergüenza su segmento. Jackie, buenos días. Buenos días. Hola, bella. Oye, ¿qué le quieres decir a Don Cheto el día de hoy? Le quiero decir que se tiene muy merecido su día Ay. porque ha, ha trabajado muchísimo, lo vengo escuchando desde que salía con con quién, con la, con la potra, ah. con la potranca. ¿no? Ah, no, pues. Ya sé con quién. Desde, desde que empezó. Muchas También, gracias, oiga. Le agradezco mucho sus palabras. Lo conocí Cheto, lo conocí el año pasado en su cumpleaños. Ah, dónde, en, en dónde fue? En En los estudios Ah, Universal ah, Studios Ah, claro sí. que sí ¿Se <ríe> ah, acuerda que fuimos a Universal Studios? Sí, el Universal Studios ahí estuvimos Yo sí. de amarillo, muy bueno. 30 de abril, ¿no? ¿Cuándo fue? Oiga, pues muchas gracias por sus palabras Pues No sé si me lo merezco, pero estoy muy honrado Claro que se lo merece Vamos con la siguiente ¿Vamos con Leti? Una más, nomás ya eh. no Leti de Oklahoma ¿Cómo está Leticia? Buenos días, Don Cheto, Uy, lo amo qué, es, ¿Qué le quieres decir a, a Don Cheto, Leti? Quiero felicitarlo, este, muchas, muchas felicidades, que no se haga el chillón, sabe que a todos nos alegro las mañanas y lo queremos mucho, mucho. Yo los oh, mucho. ya vi, Y que lo... Dios lo bendiga para que nos siga alegrando las mañanas. Ojalá que sí, ese es mi deseo, que me sigan oyendo. Oh, y ya bueno, vi. pues ya vamos a ir con... No, Néstor también en Wittier, también los hombres le quieren decir cosas. Néstor, ahí están en Wittier. Si ¿Sí me la rayan? No, ¿sí? no, no ¿sí? se la rayan. Ahí me la... Sí, vamos, sí. Qué bien. Néstor, buenos días, ¿qué le quieres Dejá decir a Don que... Cheto? no sí, sí, claro. Ah, vergüenza. No, pues quería felicitar al viejón no, por vergüenza. su por su día que le dieron aquí en Los Ángeles. Ay, vale. Yo lo conozco ah. desde hace como 14 años, con veía la tele. Uh, vale, yo, yo, tú eres de, los, de los Tú eres de los de Lance y mi compa Pepi todavía. Sí, eh, todavía no ah, salía con el Raulito, el Trapito. Ah, el... cómo no, hace mucho tiempo. Qué chulada. Ah, muchas gracias. Ya bueno, desde cuándo lo sigue. No vamos con una más, René, que está en la línea número uno. René, buenos días, ¿qué le quieres decir a Don Cheto? Buenos días, Don Cheto. Epa, ¿Cómo hijo, anda, viejito Bofón? Felicidades. Muchas gracias, hijo. Acá anda torciéndose René. No, lo tiene muy merecido, que Dios me lo bendiga y que lo siga llenando de bendiciones y que es un gran ejemplo a seguir... Ay, no, se crean. ¿Don nada. Cheto está chillando? No, Ay, creando. está Me muy... manda todo chillado. Está chillado, viejo. Vamos con Irma, esa Bernardino. No, no, Irma, esa Bernardino. No, es mucha vergüenza, amigo. Irma, buenos días. ¿Qué le quieres decir a Don Cheto? Eh, lo que todo lo que le dijiste es cierto. Y Don Cheto es el número uno. Y ese programa en la tele y todo. Nada es nada sin él. Y es un, un ser humano lo mejor que puede haber en el mundo. Ay, no, Hay no, otra persona eso, como él. Che, oiga, no, con no, ese no. carisma tan hermoso que tiene Don Cheto. Yo lo quiero ver pronto mm. en, la, en, en, en que nos dé una película con el bebé. <risa> <en la> <risa> Va a ver muchas que sí, gracias, Don Cheto. Gracias por sus a, llamadas mí me, y a todos los que han llamado. Me emociona. Vamos, Vamos a a, con la número dos. De Vamos de con idea, Eric. Ya, pues, Eric. Eric, buenos días. ¿Qué le Ahí, quieres decir a Don Cheto? ¡Buenos días, don Cheto! ¡Buenos días, hijo! ¡Le estoy hablando desde acá de Dallas Forward, pero ah, estoy de Macoima. ¡Oh, qué anda haciendo allá tú, perdido y Oiga, pues acá tengo ya 13 años viniendo, pero desde que vivía allá, me escuchaba desde cuando su sobrino. Ay, ay, salía, ay, tan chulo tú vale. Cuando salía, Entonces... cuando, salía cuando salía, Don al mediodía. Al medio día al mediodía con mi copa Pepe Garza. Ah, los... Mira, Sondi, le dimos. Osco, listeners, Don Chito Muchas gracias como... por tomarte el tiempo, vale. A ti a la gente que está hablando allí, pero ya vamos a cerrar el segmento. Ay. Me da mucha, me da mucha ternura. No va a llorar, no va a llorar porque son cosas muy bonitas. Pero me da mucha ternura, me da mucho, me da mucha ternura que la gente me tenga ese concepto, qué bueno que me tengan así. Puedo decir algo, Don Cheto, sí. obviamente la gente no lo está viendo aquí presente, pero Don Cheto Su, su reacción es tan genuina que estaba Don Cheto Rojo y tapándose la cara literal como chiviado, chiviado de todo lo que le estaban diciendo. Eso Así es que por muchas su humildad, Te merece ese cariño que tiene. Yo nada más quiero comentarle que sí, durante latendo, los 20 años que ha estado en, en la radio, quizá más, pero... Eh, por en esos En esos 20 años eh, seguramente ha habido muchos momentos donde quizá no es el número uno, donde quizá hay otros, eh, otros programas que suben, bajan, pero... El, eh, sin duda, el locutor más querido de la radio es Don Cheto. A, a, a, el cariño del público lo tiene usted y eso se, se, se ve todos los días en lo que le escriben, en lo que el, el, la gente le demuestra todos los días. O sea que eso se merece y más, Don Cheto. Ay, eso no, no se compra con nada, todo. Don Cheto, Gracias, la verdad. Por todo lo Qué bonito. Todo Este reconocimiento, nomás quiero decir una cosa, es para ustedes, porque ustedes son los que me han aguantado tanto tiempo aquí. Este. Eh, si, Me han mantenido aquí el día de mañana que ya no me diga, pues ya no va a trabajar yo aquí, ¿verdad? Este, y a lo mejor en ningún otro lado. <risa> pero este. A lo mejor ya ni va a vivir. A lo mejor ya me da, a lo mejor va a morir yo de tristeza. No, pero es. Dios lo quiera. Pero, pero ahorita hay que pensar en eso. ¿Le él. puedo leer algo? Sí. Se lo mandó el señor Luis de Alba, que nos escucha ah, allá en León, Guanajuato. Licenciado. El licenciado Luis de ah, Alba, programador de, de allá de, de León, Guanajuato, mm. pone. Muchas felicidades por el reconocimiento que, que le hace el Ayuntamiento de Los Ángeles, a, muy, a algo muy grande y que pocos lo pueden lograr, pero el mayor reconocimiento está en su público, que se entrega no solo un día, sino todos los días del año y por muchos años, creo que eh, eso es invaluable y en lo personal agradecido con Dios y el destino por haber cruzado en esta vida y poder conocer a un gran ser humano lleno de humildad, sabiduría y muchas cosas más, de las amistades que son más que de presumir. Que Dios los siga bendiciendo siempre y que siga con esa actitud alegre. Un fuerte abrazo, se le admira y se le quiere, de parte de la familia Alba Castellanos desde León, Guanajuato. Quiero, Ay, qué hermoso! A usted y a sus muchachitos, al su señor esposa. Mi coba Pepe Garza también me dedicó unas palabras muy bonitas también ayer y bueno ya no hagamos esto sobre mí este vamos a seguir con el programa normal los quiero mucho quiero chillar. gracias por todos sus, sus, sus muestras de cariño este y, y esta y gracias por todo eh, este reconocimiento lo reitero es por y para ustedes no más que yo me va a tocar tenerlo en la casa a mi verdad Ey. pero es por y para ustedes porque yo no tengo radio escucha yo tengo familia the oh you me al aire con Don Chato Oiga familia buenos días el equipo completo señores y es el bravo el chino ahí, uh, en uh, los uh. controles, la chica Ferrari, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo. en el, las idas y venidas al café, con sus respectivos breaks de 40 minutos cada hora, <risa> <risa> <¿Vaya>? <risa> el que habla cuando no tiene micrófono y cuando tiene se asusta, <risa> el mejor productor, <risa> <risa> cuando no tiene micrófono, está brillable y nomás cuando tiene micrófono, son los cuatro vamos con música. Mucha música aquí. Amigo García. <risa> ¡Qué exagerado! ¡Ay, qué! exagerada ay qué pero juérala! ¡Pero sin micrófono! Uh -huh. Oiga, Chino, jálate, viejo. Oiga, le quiero mandar un saludo a Sofía que me mandó un hashtag. ¡Es de paisas, señor! Es de paisa, ¡Está bueno ese hashtag! Sí, está bueno. Pero ¿cómo, cómo es de paisa, Ella empezó cómo? porque dice, es de paisas, forrar la estufa de aluminio. Ese es clásico Mira, de mamá, sí. Ese es paisano, es, es de paisa, paisas. Es de... Es de... Está buena esa hija, está, ¿eh? Muy bien. Bueno. Está contratada la señorita para ser productora de este programa y así poder saber lo que siente tener un productor ¿Qué? por primera vez. ahí, Gracias. <risa> No, no, ni qué. Hago, qué hago? Es que, es, vale, que no... No, aportas, no has aportado pues nada, hijo... Perdón, señor. Entre premios. Mi trabajo, Mi trabajo es ejecutivo, no me la digo, eh. Ejecutivo. Tú cuando estás en premio, no produces porque estás en premio. Eh. Y cuando se acaban, porque estás muy cansado de... <risa> <risa> Estoy juez, pues, ¿qué onda? ¿Qué okay, pasa? Forrarla, forrarla. La estufa de a mí aluminio... No me gusta forrar estufa de aluminio. Pero sí en el paisas Pero eso, ¿qué propósito tiene eso para que no esté no dificilizado? No, no, es no, no, es el, el, el aluminio. Es de paisas guardar en la, en los trastecitos de la de, de la margarina, eh. del bar después, pues, de la esa. Frijoly. Sí. Eh. ¿Es de paisas? Oh, yeah, los botes de nieve. ¡Ay, hay nieve! ¡Ah, y el espumoso en los huesos dar tu coraje. ¡Ay! Trajeron nieve! Y, y frijoles ahí. Los frijoles sí, te. te sí. Abres el popo y los frijoles te hacen. ¡Ah! Te engañé. I tricked you. Te engañí, estamos a sedus. <risa> Qué bueno que abrís aquí. Porque si no nos vamos a quedar como un año. De, de, es el paisas, es, es el de paisas, paisas. Es de es paisas. paisas, Don Cheto Guardar donde, en el oven ¿Cómo se llama el oven? Abajo ¿no? <risa> Los, trastos. Los trastos. <risa> <risa> Es Los sí. El mexicano que se respeta sí. No usa ese horno Porno. Más que para guardar trastes. Exacto sí. Es de paisas, Don Cheto Agarrar las cajas de las galletas Y ponerle hilos sí, O frijoles hilo. sí. Otras cosas Sí Es de paisas Tener las cajas de cereal Arriba al refrigerador <risa> Sí, es cierto ¿Es que sí? Ah, es, que de paisas, da, da, da, da. es de paisas ponerle plástico a la sala para que no se ensucie. <risa> <risa> <risa> Otra parte, <risa> tengo reteartas, vete a la casa eh. y ahí. Es de paisas usar zapatos con calcetines blancos. Sí. Es, es Toma, Clásica. La, chilango. Ah, pues de todo pues, paisa, sí, pues, paisa. paisas, paisas. Sí. Es de paisas. Ponerle playeras a los asientos del carro. De ¡Sí, de la de América! <risa> Está fea. Es así. Es de paisas tener toda una vitrina ahí en tu casa con puro recuadito de quinceañeras de tus sobrino. Sí, ¿No El ¿eh? ¿eh? es de paisas tener una vitrina con trastis y cuidadito que se los toques a la mamá. A sí. Porque no se tocan esos trastis, nomás están ahí por... Compra la vajilla sí, y Esos ya está. no me los agarres, porque esos son los buenos. Para una ocasión especial. Y nunca lo sacan. Nunca. Número sacan? de cabina para participar en nuestro hashtag del día. Hashtag es de paisas, 818-520-1055 o el 1866 446 6653 Es de paisas usar chanclas con, con calcetines también, señor. Sí, yo eh. uso chanclas. No, de paisas. Pero por. usted por los, los, los, sí. Sí. las uñas, ¿no? Usted dijo... No, no, changos, es de paisa, usar champiñones Usar chanclas con calcetines es de paisas. Tengo hongo en las patas feo. Tengo las uñas negras. ¡Ay, me voy a vomitar! Tengongos. ¡Qué asco! Bofas. No me las puedo cortar que se despedaza. No, está jugando, pues mensa, está en tu paquete, monje. Porque dice bofas negras y todo es muy explícito. Pues no es verdad. ¿Eh? Las muelo a que se las polvo y las espolvoreo en los frijoles. <risa> Estoy jugando. ¿Para qué te haces así tu mensa puesta? En? Regresamos. ¿Vamos a ir a llamadas? Clara. Ahora ando más perdido, más perdido que que salir en misa cuando el padre está dando un sermón sobre la homosexualidad. <risa> <risa> en el día de hoy qué es es de paisas este ¿qué es de pa ¿sabes qué ustedes tienen lavatrastis? Sí, sí. ¿Eh? pero nunca lo usan, ¿verdad? No. No, Chocila, yo, yo tampoco. Vale. <risa> mamá mexicana que se respeta, no confía en el lavatrastis porque dice ni los sabe lavar bien esa máquina. Eh. Entonces y nomás mamá dice, de todas formas los tengo que enjuagar yo, para qué? Sí. Pues sí. De una vez los lavo. Ey. Es que uno siente que así pues es cierto que no los lava, no los lava bien. Es de paisas, en esta temporada, sacar tu cobertor del tigre. Es tener es, tu, es de, tener tu, tener tu del cobertor tigre, San Marcos. Tener es, del de es de paisas. Es de paisas. <risa> es de paisas tener tatuaje de la Virgen de Guadalupe. yendo ¿sí? Sí, don Sí, pues sí, pues sí. Es de paisas que cuando van los señores de para pa México o vienen de México, se ponen cuatro sombreros uno encima de otro. <risa> Porque trae sombreros para diferentes personas acá. Para no pagar. Eh, no pagar ya, ya ves a señores ahí en el aeropuerto con cinco sombreros así en Palmao. Porque es uno para él, uno para él los domingos, uno para su sí. hijo y otro para su nieto. Don, yo estoy tengo, tengo otra. ¿Ese de es ya tener apalabrado el arreglo del centro de mesa en las fiestas? Sí. De ese de... Eso es de que tu mamá te dice, acuérdate que no se te va a olvidar llevarlo. ¿Ese pa Es de Paisas obligar a la niña a ser quinceañera aunque la niña no quiera. <risa> no Vamos a hacer algo chico. Con banda, mariachi, norteño. DJ. DJ, sí. baile sorpresa. Ya contratamos ahí para que nos haga el baile sorpresa. <risa> <risa> Esto sin querer, ¿eh? Vamos con este... <risa> sí, <por> con este... <risa> tengo muchas buenas, ¿eh? Pues Vamos a Humberto de Jorgor. Amigo Humberto? ¿Cómo andamos, Humberto? ¿Qué dice Santa Cruz de Rancho? ¿Qué dice el hombre? Uh, uh. Giselita bebé, te quiero hincarte uno a la mera frente. Hola, baby. La, bolas, bolas para. que se. Aprovecha le... ahorita en época de lluvia. Ese es lo que estoy pensando. Quiero andar en pierna. Oye, ¿cuál es tu test es. de paisas, hijo? Oiga viejo, mire por acá por favor es de paisas que, que toda la raza traiga un sticker del estado de donde son. Por ejemplo, de Durango y una lacranzón. Una lacranzón. Ah, vale. <ríe> Sí, sí, cualquier lado. Eh, bien, bien. Eh, de paisas ponerle tu de tu, tu a, el estado tu, al apellido. Sí. El apellido a tu ranfla para que esté sí, el es apellido, pero... familia Ruiz. Eh, de... Ruiz. Como usted tiene el de Michoacán o... ahí en la Estrobana. Michoacán. Sí. De... no. Creo no. <risa> <risa> no me ven así, así no cre, cre, o no? Ese paisa, ese es, es, es, Concheto sí. es de paisas que aquí en Estados Unidos tengas un tendedero en la backyard. <risas> es de paisas. Don Cheto, es de paisas pedir para las fiestas padrinos. ¿O oh, sí? Sí, Don Cheto es de paisas. El gabacho no lo El hace. Así no uh -huh. padrino de vino, padrino de centro uh -huh. de mesa, padrino de salón. ¿Cómo es padrino? Hey, Eddie. Do white people ask for grandfathers for everything for the parties? No, huh? Let's say you make a party and then you're like, "Oh, so let's ask, let's ask my sister to be the godmother of the DJ. Ok. No, no, Cheto, es de paisa. Es de paisa. Por, ejemplo, por ejemplo, en las bodas, aquí se acostumbra de que la familia de la novia tiene que pagar, no andan con eso de padrinos. ¿En serio? Sí, señor. Ay. ¿El qué novio? Bueno, que somos mexicanos. <risa> <risa> no voy a hacer que vamos a tener que pagar yo lo. Le, ¡Órate! ¡Se van a llevar a mi hija! Y yo tengo que pagarle al güey que se la va a llevar. Nada más ah, una sé? pregunta, don Cheto. Canchus. Pero si la mujer tiene que pagar las bodas, ¿en mi caso quién le va a pagar? Pues me va a tocar a mi hijo. Ah, pues sí, don Chito. Me va a tocar, ni modo. ¿Usted por qué? Pues porque yo pues hoy pues ahí, yo, yo, yo, yo, yo, me lo encargaron mucho a mí, a él. Oh. Me encargaron mucho, pues tengo que ir a pagar y llévalo al altar. ¿A usted lo va a pues, encaminar ya que, al altar? Wey, lo voy a llevar al altar yo. Aquí está, pues. Llévense, lo vándole. Por favor, el favor. Es de paisas hacer tandas o entrar a las tandas, esa es clásica. Es de paisas hacer tandas, es muy de paisas hacer tandas. Las famosas cundinas. La cundina. cundina, la tanda. Yo, yo aquí vine a conocerla como cundina, ¿eh? Sí, yo Allá también. Allá era, era, era tanda, en México era tanda, tanda. Quién no sabe sé quién le pondrá aquí cundina y de dónde provienga ese, ese, esa expresión, pero yo la conocía como tanda. Como, ¿Cómo le dicen en, en, en Guadalajara? ¿Cundina o tanda? Yo la conozco por... Tanda, edad, pues tanda. Tanda, yo igual tanda. Tanda, sí, sí, sí, tanda. Este, entrale, yo, todo en una... Pero esto era de 500 ahorita, yo. ¿A poco sí, señor? <ríe> Carmela, pues, pero pues mi esposa se mete y yo soy el que doy el pago, ¿qué, güey? Pues, dijo aquel, pues sí, pues, vale, está una de 500, por cierto. ¿Cuándo hoy le, toca? le toca? No, nos toca el 17, y dice creo que este nos toca, es diciembre. Carmela la hizo, La cuadró bonito, sí, nos toca, ahora verás. Es de Paisa ponerle... El 14, ¡ay, para la otra semana! Ya le toca la tanda. Sí, el 14 Es de paisa ponerle zapatitos de tu hijo en el retrovisor a la camioneta ¿O el carro, sí. muy, de, muy de Paisa. Es de paisa, don Chato? ¿Sabes qué es de paisas? Traer un puñonón, güey, de llaves, colgado en el Ay, en sí, la presilla del pantalón. Es cierto. Vas camelando y. ¿O el llaverío? Sí, hombre, no hagan eso, chavales, porque si su ruca los andis, los anda poniendo cuernos, luego, luego la va, los va allí. Ahí viene, aquel era, ahí viene. Y... El llaverío, güey, allí. Ese es de ese es de paisas. Sí. ¿Qué, ¿Qué más? Es de paisas tener ahí en la casa La foto de la quinceañera de la hija El hijo aquí con las caritas Uno llorando, otro así bien feliz Tienes todo una pared Cheto, es cierto. es de paisas poner el zapatito De tu bebé en el retrovisor del carro Ah, lo dije, que pues, no estás oyendo Pues tú, comandante no lo oí. Comandante <risa> ¿Ves? Por andar allá en tu celular Ahí en el grinding <risa> en ese, Es de paisas tener un rosario En el retrovisor Sí, sí la, la gente, los católicos ponen su rosario en el retroceso. Es de paisas que tu jefa te diga, a ver, tradúcime esto que me llegó. <risa> ¡Ay, sí es cierto! Sí es tradúcime esto que me llegó. Así le decía a mis hijos antes de yo poder hablar, yo masticar el lenguaje. Le decía, ¿qué dice ahí? Y mi hijo, así le lo hacen los hijos y la, agarran el papel. Bien, parece, pídile a un hijo que te traduzca un papel. Es como si le pidieras escala por mí y le hacen así, agarran el papel y así es como traducen los hijos de uno um, um, dice que, um, que la, co, co, la corte quiere que tú vayas vayas al día, al día el día 30 que vayas tú a la corte, el George el quiere que, que vayas <risa> que um, Por una mala traducción, yo iba a caer a la cárcel, hijo. Un bueno, <risa> porque... pues, hijo una vez me dijo así, dice algo así como que... Y ahí quedó y ya me andaba dando orden de arresto. Oiga. Usted eh, le traducían a su mamá? Yo a mis papás. Ya. Yeah. O está, está, está tu jefe hablando en inglés. Sí, pero pues cuando ya apenas habíamos llegado de México, sí... Tú nunca se ocupó el inglés, ¿Y? No, señor, yo no uh -huh. ocupo el idioma. ¿Tú, cuál, ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? Por ejemplo, este... matonas. Las tío? frases matonas, ¿ah? ¿eh? Push, push my beans. Put, put, put <laughs> me... in twenty. I don't know what you're talking about. The god in the... In the... Put the me in <laughs> the rabin. The god of the cliff. The god in the rabin. <laughs> ¿Qué es eso? Put me twenty nails. <laughs> <laughs> in the rabin. Aire. Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto ¿Eh? cuando no está en Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del TR. Lo más actualizado de lo que está sucediendo en nuestro México lindo y querido nos lo tiene nuestra güera hermosa Ingrid Lasper. Buenos días mi amor. Hola, hola, preciosa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ya desde la mañana felicitamos a Vironchetto, ¿verdad? Y ustedes también, muchas felicidades. Eh, y bueno, pues ahora vamos a, a presentarles un par de notitas rapiditas, dice sobre eh, la relación del cártel, algunos de los cárteles con famosos, porque justamente se dieron dos notas el día de ayer uh -huh. que tienen que ver con esto. Una... Es un fotógrafo que pasa pues prácticamente de fotógrafo pues, a Proxoneta, que es el que pues, conoce modelos de otras nacionalidades como Venezuela, Colombia, muy guapetonas y les dice, oye, ¿sabes qué? Pues aparte de hacerte la sesión de fotos, pues fíjate que yo tengo como que, pues conocidos, ¿verdad? Dentro de los reclusorios, que son líderes de los cárteles importantes, como los Queenies, por ejemplo, Jalisco Nueva Generación, que pues pagarían muy bien porque fueras a, con ellos a acompañarlos, no te preocupes, no es una celda fea, ¿eh? O sea, está bien bonito, tiene ahí chef, tiene servicios meseros, sí. se viste él ahí adentro con ropa de marca, o sea, así veniéndole como de que iba a conocer al hombre y sus sueños y pues les eh, daba como que a diferentes eh, contactos, diferentes modelos famosas verdad eh, muy famosas en Colombia para ser exactos y los llamaba pues con eh, sus clientes que eran del cárcel de Jalisco y esta persona ya se supo su nombre, León Martínez se llama Leone Martínez, ya les iba a en 2015, sin embargo, bueno, lo dejan libre y bueno, también se vieron algunas fotografías con Antonio Banderas el Canelo Álvarez Sairos, y hasta Alejandro Fernández entonces bueno, pues ahí tiene como varios conocidos, somos buenos, pero está también motivo, pues con el crimen organizado por otro lado, yo estoy haciendo también una noticia de un chico en un reality show aquí en México que se llama Inamorándonos que lo mataron, lo asesinaron en un bar a tiros y se sabe que es porque él tenía una relación con el cártel de Tepito, de la unión de Tepito. Al parecer le quedaron le quedó de ver una importante suma de dinero a la gente de la unión por concepto de compraventa de narcóticos y este chico que Eh, pues está en este reality show pues terminó obviamente muerto pero también trascendió en la investigación que otra joven también de un reality show que se llama Manelik que eh, sale en Acapulco Show pues también tiene ahí vínculos con eh, alguien a quien se le conoce como el pistache que fue Ajá. detenido en el 2018 en un condominio muy nice, en una zona muy nice en Santa Fe y bueno pues que también tenía obviamente eh, pues un noviazgo con él que se seguía telefoneando con él y demás Eh, y que obviamente él también es miembro de esa famosa unión de Tepito Entonces bueno, pues ahorita obviamente la escandalera Tanto en el show business como en la nota roja Pues está todo lo que da por esta relación entre el narco y los famosos, díselo. Oye, sí, la oye, sí, mi Ingrid, está fuerte porque siempre se han rumorado cosas, ¿no? Entre los famosos y también los cárteles, pero ahora que salen eh, nombres nuevos, pues sí, impresiona especialmente, pues actualmente, por ejemplo, como Maneli, que es alguien súper famoso en México, por este reality, uh -huh. sí, sí, está sorprendente, ¿eh? Pues muchas pues, gracias, sí, Ingrid Lázaro, danos tus redes sociales, Gorita Bella. Claro que sí, mi hermosa, pues Ingrid, guión básico Lázaro en el Instagram, ahora las Ingrid en el Twitter, y de nuevo cuenta felicidad es que todos los días son el día de bolseto para mí, pero bueno, les mandamos un abrazo bien fuerte y que tengan un evento increíble como siempre, se los quiero. Igualmente, esta mañana, Ingrid. Cheto, ah, estamos aquí en, en el City Hall de los, la ciudad de Los Ángeles. Va a ser un reconocimiento como el hombre más guapo de la ciudad. No, ah, no, eh, no, no, no, señor, no, señor, no, no, no, no, no, no. Guapo, no. No es no, guapo. No. Ok. la ciudad de Angelina está haciendo un reconocimiento como el hombre más interesante. De... No, eh, tampoco. No, no. Okay. a ver Pésame, qué le dijo eso. Mamá, no. nada, después es un reconocimiento como el día, el día de Don Cheto, el día de hoy efectivamente qué honrado me siento me siento me siento muy, muy honrado me siento muy feliz ver a tantos amigos el día de hoy mi compa Pepe Garza que ¡Eh! me hizo una entrevista bien ¡Eh! bonita ¿Hasta, hasta chillamos hasta chillamos eso más oh. porque no le seguimos y no hemos llorado más sí muy muy muy muy emocionados yo eh, siempre hablo en broma bueno, con un y le estoy dando cariño y luego la, la gente le gusta pero eh, en honor a la verdad hay. Eh, muchas cosas que cada mañana desde hace mucho tiempo eh, el público disfruta tanto eh, desde el punto de vista informativo como obviamente comedia eh, han hecho ustedes un equipo muy bonito sí. este y, y pues sí, yo me, me divierto Eh, y me olvido de todo cuando lo escucho Che, yo creo que mucha gente le pasa lo mismo ah, y eso lo vemos Pepe. cuando la gente lo ve con qué cariño lo abraza y, y los niños entonces me gusta que es un programa que lo podemos escuchar todos toda la familia sí, es cierto oh, está Luis Coronel me sorprendió también. no pues tengo que estar aquí en su día no pues eh, me siento feliz de poder ser eh, amigo de alguien eh, tan tan tan especial de alguien que significa mucho para tanta gente no nomás aquí sino que eh, en México Eh, y la verdad eh, Eres un, un gran ser humano Eres una persona eh, muy respetuosa le entregas mucho cariño a la gente y, y si hay algo en lo que Yo pueda estar es, es es verte crecer Me encanta verte crecer Me encanta verte triunfar Y, y es, es, es muy bonito ser parte de, de todo esto don che. Yo también te he visto crecer a ti También, también Llegué yo un día A un lugar Donde estaban haciendo estaban haciendo Un photoshoot Y estaba un chiquillo sí niño con el, el pelo, con el pelo así. Con el pelo así ¿eh? para abajo. Con el y pelo dice de, el de la, de el de la disquera. Sí. Que, es, es mi nuevo proyecto que tengo. Tiene muchas visitas en internet, con un canal. Y me acuerdo buscar, que me dio buscar, mucha terna, porque el ese chiquillo me Le decía al, al de la izquierda ¿a poco este traje es mío? Ay, porque qué eran bajo. de marca, eran de qué marca. ¿Y ese es mío, sí, ahora apuntes porque tomen más fotos. Y luego se, le de, le daban otro traje y decía, e -es este es mío también. Ay, qué y, y ahí, ahí conocí al Luis Coronel por, por primera vez. Y Ay, ya verti, igual de en chiquillo, pero ya un artista bien perro. Qué gracias por yo, estar cierto. aquí. De, también contrario. este. Me da mucho gusto que estés aquí. Es boxeado también. Un por estar eh, aquí. Ah, Luis, Luis Coronel, así como a usted le gusta el, el, box, el boxeo también. La No, sé también, no, o sé sea, también. No tenía dónde dormir, ahí dormía. <risa> no, pues yo, no que usted también dormía en un, en un gimnasio, no, pero sí, también le tira el guante. Sí, ahí me tocó vivir ¿tale en el gimnasio. ¿También tiro, ah, yo ahí creo, creo que... El señor sí, está viejo <risa> para eso. Yo puedo ser el Andy Ruiz y él puede ser el... El Yo creo que sí. No, gracias Luis por estar el... aquí. A ti, Don Cheto, te quiero mucho y espero... Eh, disfrutes mucho de, de todo lo que te está pasando Gracias, aquí. muchas gracias, estoy contento De verdad, y ver tantas caras familiares No esperaba a menos que me acompañaran este día tan importante Que es de todos, ¿no? Yo más era ahí, eh, pero es de, eh, Tiene un significado grande Porque son mucha gente detrás Este, ¿Qué tal si ponemos canciones? Te cantaste una muy bonita en los premios con la séptima banda ¿Verdad? Así es, es que me gusta Se llama la canción ya, Y el video también está muy bonito sí. ¿No besaste muchachas? Eh... Fue beso de cachete, don Cheto. No fue que te va a como gato a Bofi. Ella no se dejó de ir acá. Ah, lo todo miedo, incluido en el contrato ahí, el contrato ahí. Yo el día que haga video, yo sí quiero escenas de besos. Es un momento donde puedo yo como quiera desplayar. Tener una excusa. Después de ir a Carmela, Ey, es parte de... Party del contrato. Parte del show. El director me hizo. Él me dijo. El director me hizo hacerlo, Escenas allí con una escena que sea ahí con Serián algo algo ahí, se, ya ya preste <risa> la bueno la que la que la bueno atacan maniesto algo de atrás primero voy a, y luego ya voltear y, gola, bola, ya. y yo así me sorprendo pero luego digo pues ya <risa> qué Eh, Andy, pues ahorita regresamos. que más que la ceremonia va a ser un ratito más. La, la vamos a pasar por, este, podemos pasarla por. por, por, suerte, por el... se oh. pues va a pasar en, en, en CNN y va a estar en. Está CNN. CNN? Se <risa> <de aquí>. sirvió <risa> <Es, risa> para que la compren. Cuesta <risa> <¿cuánto> 60 bolas. <risa> yes. sí, sí, o que okay, va a estar en Instagram con ochenta likeros ya. No pidan más. <risa> de los ángeles eh, pues celebrando hoy que a partir del 4 de diciembre vamos a estar de manteles largos porque va a ser el día de don Cheto para todos los angelinos don y Cheto, bueno no decías? solo para los ángeles eh. yo creo que para toda la gente que escucha a Don Cheto donde sea en todo el mundo sí. a través de Ahora del internet, pues yo creo que todos nos ponemos la camisa de Don es Cheto, Es un logro, es... la verdad. Es un logro. Acá ando contestando los mensajes del público. Muchas gracias a todos. Don Cheto, ¿cree que cree que después de esto? Estamos al aire, señoreno. Estamos ¿Eh? ¿Oh, al aire, sí, sí señor. señor. Estamos... <risa> <risa> ¿Cree que después de esto ya le vayan a poner, a no sé, una estatua ahí al entrar a, a, en su rancho? Agarra una piedra, güey, y pongan un sombrero encima y ahí está. <risa> ahí está la estatua, ahí nomás ahí la carota de piedra allí. <risa> Muchas gracias a todos. Así este, como en, en, en Tocumbo que hay una paleta ahí entrando ahí a las auseras. Piedra con ya. un sombrero. Ah, y eso ah, qué qué es que Don no, pues, un, un señor ahí. Este. Originario de aquí? Que, que ahí le dan premios en, en Estados Unidos y aquí no ha he hecho nada por el rayo. <risa> <risa> Así va a decir la gente ricos? y vale. Y sí, qué vergüenza me da. Está, este, bueno, ya nos vamos y me da. Bueno, pues va, ya... va a empezar la, cere la pequeña ceremonia, a la pequeña 11. en el sentido de que es un cupo reducido, pues, cuando uno en el Estadio Azteca, vea, pero. No, pero sí si no, lo, pues si lo llenaba Don ah, Cheto. ¡Ah, qué día, ah. el Estadio Azteca! No, el, nomás el Staples, pero... Pero ¿cómo es? Es ya laboral y lluvioso y chalala y mucha gente. Mucha gente quiso venir, pero la lluvia... Los angelinos no nos gusta la lluvia, nos asusta ah, mucho. Sí, sí, ¿Verdad sí, que sí? sí, sí, que sí, sí, sí nos asusta mucho. Como en donde está lloviendo todos los días y la gente como quiera... Hace como asustan, si no, nada. Aquí, aquí el, duele, el chino dice que en Chicago manejan con nieve. Aquí cae un chisguete. Me voy a ir dos frasantes y... Y quien y todo bueno pero pero agradecimiento grande a tantas que a primero agradecimiento al, al, al, al público que me ha que nos ha me ha pues nos ha escuchado por tantos años porque llegó el mariachi todo y no más tres mariachi, el <risa> ¡E ¡E mariachi viejos <risa> ta ¡Oh! y es que era la mariacha era la es mariacha es mariachi. es ¡Mari las no, solas sí, no, no, <risa> <risa> Tudom, donde te hallas, ¿con quién te, te andarás Én oh, Siento que no me, me engañas, engañas por, por eso te ando buscando. vagyok. Én nem vagyok. Én nem vagyok. Én nem vagyok. Én te dieron razón que andabas con las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas por San Por ahí Nueva Italia Vengan llegando el zaguayo y vos. ¡Vamos! A la, la saucé michoacán. Pa ciudadidad. Muchas gracias, gracias muchachos. Que viva Michoacán! suacán. Pácaname como cara que sea. Hey. Eso. Oiga, pues muchas gracias a todos. Los sí, sí, sí. tamañachi trajeron y todo. Yo quiero seguir, seguir los buscas. pasos por esas tierras tan bellas. Decida cuaru a de a sin ganar Morelia. Ya, ya me viene acariciando, esa carita esa... Se la sabe, Yo van a, a buscarte tan caro y te terrales Ay no canto mejor piénsalo Pasaro y irías galante también a río río de, de rosales. rosales a ver si logro encontrarte para Qué pues, chiquilla, ¿para qué me eres? Remediar mis males y que se oiga sé? ¿Dónde estás? ¿Por qué me la estás regando? Díganle que ando en saguayo y vos... Para la ay, ay, ay. Gracias. María Chidivas, muchas gracias. Gracias, María Chidivas. Gracias, María Chidivas. Bueno, tenemos dos minutos para, para este... A despedirnos. a despedirnos ahorita vamos a hacer más likes porque verdad más likes pero muchas gracias a todos yo quiero agradecer porque luego ya vamos a ir a la ceremonia a el público que a lo largo de este año ¿cuántos tendré yo la IMUS 15? ¿Eh? Que... <risa> ya 20, un 20 Pepe, ya No, Siga mucho. Este, al, al público que me ha seguido, que me ha, desde el primer tiempo, que nos ha seguido desde el primer tiempo. Perdón si hablo mucho en, en, así, ¿verdad? Pero, que nos ha seguido. Copa, Pepe, usted ha sido un pilar grande para mí. No, hombre, muchas gracias. La verdad, yo no he hecho más que, eh, apoyar el, el talento. Una de las personas más talentosas que he conocido en toda mi vida es usted. ¡Ay, qué bonito! ¡Que vivo Don Cheto! No, ya voy a llorar. ¡Quiero pero? llorar! ¡Quiero llorar! ¿Quiero llorar? Sí, Hay algo, llorar? algo muy importante que eh, no se pase. Es, eh, trabajar con tanto talento, eh, los que estamos en esto sabemos que Eh, a veces hay talento pero no hay un buen corazón y no hay gente sensible y en el sí. caso de usted sí lo es no, muchas gracias Ay, qué por nada. a usted que creyó en mí, a Evi León también a todos a la gente a mi familia muchas gracias por ustedes al equipo que, no, que he formado anteriormente con otras personas al equipo que tengo ahorita We love este, you. gracias porque todos han todos han este, de alguna sí. manera ha sido parte a Rocío Sandoval la peligrosa a mi gran amigo y también mentor Cheque González muy muchas gracias este eh, a grandes personas que me inspiraron esto de la radio mi compa Pepe Garza como ya lo dije Tomás Rubio Martín Fabian, que los escuchaba y eran los que yo eh, que yo aspiraba a ser como ellos muchas muchas gracias este cada uno poniendo de alguna manera su pedacito de de de, de de de sabiduría para para para que pues yo me convirtiera en este remiendo de tantas cosas verdad porque eso somos experiencias vividas y también personas que nos han inspirado somos producto de inspiraciones de otras personas y eso es muy bonito que esto, que esto siga por mucho tiempo, eh, ojalá que sigan escuchándonos eh, tengo un compromiso muy grande con ustedes gracias al, al equipo de, de ahora, Said, muchas gracias, sabes que te estimo mucho te quiero mucho, Chino gracias también por, por, por todo lo que das Giselle también tú y Y a todos pues, los quiero mucho. No, gracias, gracias a usted. Gracias. Se lo merecen. Por... Gracias a todos. Gra Mariachi Divas, thank you good guys. Y aquí le <ríe> damos para la casa. Eri, Eriinda, thank you. Since day one, only me and you we know what we've been through. Thank you, thank you. Y que viva Don Cheto. Y Mariachi Divas también. échele muchachas wow, wow, wow. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto. Al aire.